La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos casi 23 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 1 de julio... ...día destacado por ser inicio de vacaciones para algunos... ...y porque hoy ha entrado en vigor ese certificado de vacunación que permite la circulación libre y segura de los ciudadanos entre los países de la Unión Europea durante la pandemia. La Consellería de Sanidad ya ha emitido más de 200.000 certificados COVID-19 y la consellera destacó ayer que la valenciana ha sido de las primeras comunidades autonómicas en poner a disposición de los ciudadanos este certificado que puede ser de tres tipos, de vacunación, recuperación o prueba o prueba diagnóstica. Es decir, que cualquier persona que quiera viajar a países de la Unión Europea puede justificar mediante este certificado si ha, si se ha puesto la vacuna, si se le ha realizado una prueba diagnóstica o si ha pasado ya la enfermedad. Desde el pasado 7 de junio la Consellería tiene habilitada la web para obtener el certificado, poder descargárselo o también obtenerlo de forma presencial pidiendo cita en el centro de salud. Y mientras tanto en Elche comenzamos el verano con los trabajos de derribo por fin del Hotel de Arenales del Sol, unos trabajos que se iniciaron ayer que durarán unos cuatro meses y que ya han provocado las quejas de turistas y vecinos de la pedanía ...que ven con indignación que la empresa haya escogido... ...estas fechas de verano para iniciar unas obras... ...que llevan años esperando y que ponen fin... ...a más de cuatro décadas de continuos problemas... ...y conflictos jurídicos y urbanísticos... ...sobre el futuro del viejo hotel... ...y de esa primera línea de playa... ...escuchamos a los vecinos de Arenales. Me parece muy mal y tener un poco de mala idea intentar ahora demoler el hotel ahora en pleno verano simplemente decir eso va a ocasionar molestias va a ocasionar polvo va a ocasionar ruido va a molestar pero vamos teniendo han tenido un, dos o tres años para demolerlo en invierno aquí aquí no hay nadie y ahora pretenden molestar a los vecinos que venimos de vacaciones después de todo el todo el, el cob y que hemos tenido que es ni siquiera nos hemos podido acercar ahora encima esto es de verdad me parece lamentable si sí, hay que darle una solución como ya ...parece ser que ya no tiene otra nada más que el derribo... ...cuanto antes mejor. Llevamos 25 años viviendo aquí... ...y diciéndonos continuamente... ...primero arreglo, luego derribo... ...y así hemos andado un montón de tiempo. Pues el alcalde ayer calificaba... ...lo han escuchado ustedes en el tramo del programa... ...Ens bondía calificaba ayer de buena noticia... ...el inicio del derribo del viejo hotel de Arenales... ...y advertía que le han exigido a la empresa... ...que lleve a cabo las obras siguiendo con esos máximos criterios de seguridad... ...y causando las menos molestias a vecinos y turistas... ...veremos si lo consiguen... Hablamos de otras obras porque ayer también por la tarde se cortó uno de esos carriles de circulación de la rotonda del puente del Bimilenario y de la calle Cauce... ...para proceder a los trabajos de frisado y asfaltado de esta zona donde ha aparecido el socavón... ...y que a pesar de que se haya reparado siguen los problemas de hundimiento, por tal motivo el ayuntamiento ya encargó un estudio para saber qué le está ocurriendo al puente... ...para que presenten estos desperfectos... ...y hoy en nuestro programa La Glorieta... ...pues hablaremos de estos asuntos... ...evidentemente en nuestra ronda de noticias... ...pero continuaremos también en unos minutos... ...con las entrevistas a los portavoces políticos... ...tras la celebración del Pleno Ordinario de Junio... ...hoy es el turno de la portavoz del Grupo Municipal de Vox... ...Aurora Rodil... ...continuaremos con el representante del Sindicato de la Enseñanza... Pepcoy para hacer balance del curso que ha concluido y recuerden que al ser jueves a las diez y media aproximadamente les ofreceremos nuestro rincón gastronómico. De Manoli Guilaver con Nieves Gil, la propietaria del Fuego Nili y, y en la segunda parte... ...entrevistaremos al presidente del Club Rotario de Elche... ...y al presidente de la Sociedad Valenciana de Reumatología... ...ya que mañana comienza un congreso médico... ...les invitamos a que se queden aquí... ...en el 101.4 de Teleelche, Radio Marca... ...y ahora comenzamos con la música seleccionada... ...para este jueves 1 de julio... ...y comenzamos con un rey, Elvis...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 Shall I stay, would it be a If I can help falling in love with you river flows surely to the sea, darling, so it goes, something are meant to be, take my help. take my whole life. my whole life too For I can't help Falling in love with you. For I can't help Falling in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 Y seguimos en la época musical del Rey del Rock porque hubo otros temas que llegaron a lo más alto de las listas musicales como esta canción de los Ronetes, Be My Baby.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 Son las 9 y 13 minutos de la mañana y después eh, de esta pequeña selección musical iniciamos el programa con la primera de las entrevistas. Continuamos con los portavoces de los grupos municipales eh, con motivo de la celebración del Pleno Ordinario del pasado mes de junio que se celebró el lunes. Hoy le toca el turno en estas entrevistas a la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Aurora Rodil, a quien le damos la bienvenida. Aurora, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a vos y un saludo a todos los oyentes, eh, uh -huh. que siempre es muy agradable estar en, en esta casa. Bien, ya que la tenemos aquí, y usted además de ser portavoz política en el Ayuntamiento, el es médica. En, el, en uno de los centros de salud dependientes del Hospital Vinalopo, el Departamento de Salud del Hospital Vinalopo. Pues como médica nos gustaría que nos dijera cómo está en estos momentos el centro los centros de salud. ¿Están saturados por ese repunte de la incidencia que se ha producido en Elche debido a esos casos de jóvenes que se fueron viaje, fin de curso a Mallorca, volvieron contagiados? Bueno, vamos a ser sinceros. Eh, la cuestión, independientemente de la cuestión de irresponsabilidad quizás, pero bastante comprensible en, en el grupo etario ¿no? y, dónde, y a dónde se fueron, debo decir que si bien tenemos casos y hubo un pequeño repunte, eso no saturó los centros de salud. Los centros de salud están saturados de trabajo hace años Y, y en estos últimos meses, porque estamos viendo las patologías que se dejaron de ver, ya sea porque la gente eh, no se atrevía a venir o porque se les aconsejaba no venir, y entonces tenemos patologías crónicas que no están bien controladas y ahora no sé, tenemos que enfocar profundamente, hacer cosas que eh, durante un año no se hizo con la profundidad eh, que requería. Entonces sí que tenemos mucho trabajo, por supuesto que ahora... Eh, vienen las vacaciones y van a faltar médicos por la cuestión de las vacaciones, vamos a tener un poco de sobrecarga, pero no por culpa del COVID. Eh, en uh -huh. este caso, eh, creo que el brote está controlado, eh, más allá eh, de la conducta inicial, ahora los jóvenes están eh, guardando la cuarentena necesaria, por lo menos uh -huh. los pacientes que tengo yo y los que tienen mis compañeros con los que he conversado. Y creo que no tenemos que sacar de madre un hecho puntual, eh, dado que el plan de vacunación se está llevando a cabo correctamente y casi toda la población frágil está vacunada. Entonces, en ese sentido, estamos bastante tranquilos. ¿no? Eh, sí, y quizá eso refleje que eh, la incidencia no es tan elevada como en otros lugares actuales. Pero, Aurora, has comentado que ahora vienen las vacaciones. Supongo que los horarios de los centros de salud también por verano se trastocan. Hay recortes en los horarios. Y lo importante, eh, si siempre ha faltado personal, ahora con la contratación de ese personal de refuerzo que ha realizado la Consejería de Sanidad por el COVID, ¿se está notando en los centros de salud Vamos a ver. en atención primaria? Vamos a ver, el personal de refuerzo de los centros de salud y hospitalarios por el COVID, eh, recibieron un gran agradecimiento despidiéndoles vía WhatsApp. Por lo tanto, no contamos con ese personal. Pero es cierto que se despidieron vía WhatsApp. Usted sí. conoce a gente que recibió sí. el WhatsApp diciendo gracias, bueno muy bien. Y, pero... Gracias, no, porque no renovaban el las contrato. Gracias. Vamos a ver, es legal. No hubo renovación de contrato. Entonces, no podemos decir nada en cuanto a la legalidad del hecho. Eh, las empresas tienen derecho a contratarte, renovar o no renovar el contrato. Este era un contrato puntual por una eventualidad. Se cree que se dejó la necesidad, aunque la necesidad de la seguridad social venía de antes. Y es lo que explico yo ahora, que tenemos que ver patologías que no hemos visto y que tenemos que eh, agregar horas a nuestro trabajo que todos los médicos nos quedamos más tiempo del necesario para hacer las cosas bien por el paciente, por lo menos casi todos los que yo conozco, y bueno, la cuestión es así. Eh, no va a haber refuerzos, también hay una realidad, eh, hay pocos médicos, incluso ahora podemos decir que hay pocas enfermeras, porque en una época sobraba trabajo para las enfermeras, y ahora todo. Todo el mundo se, eh, se ocupa. Y eh, cuento una pequeña anécdota quizá personal. Eh, mi hija, que es médico y que se está formando en cardiología en Madrid, me dice que casi todos sus amigos que están terminando el MIR tienen proyectos de irse al exterior. Y eso es una realidad. Formamos gente muy capaz, pero después no le damos el premio que merece el Eh, tantos años de formación, 11 nada menos. ¿Qué carrera tiene 11 años de formación para poder tener una especialidad y empezar a trabajar? Y, y, el, y el premio son sueldos eh, muy pequeños para la formación que se requiere y la formación continua que se requiere, no solo puntualmente cuando terminas la especialidad, tenés que seguir formándote y eso cuesta nos cuesta dinero en libros, en congresos en demás. Y Y la cuestión es así, los médicos faltan médicos. Porque es en, en el país que menos rédito le encuentran a su esfuerzo. Esa es la verdad. Y en cuanto a los horarios de los centros de salud, sí, ¿el suyo eh, eh, va es, a recibir bueno, bueno, recortes? Yo estoy en, una, en un centro de salud que siempre termina a las 3 de, de la tarde, pero todos van a, a sufrir eh, recortes, eh, se hace una extensión hasta las 5 de la tarde. Creemos que es absolutamente eh, suficiente... Eh, la experiencia de años pasados, incluso la experiencia del año del COVID, es que la tarde no se necesita. Lo que se tendría que reforzar quizás son las urgencias eh, y especialmente las zonas de playa donde triplican su propia eh, población. Ahí sí que se necesitan médicos eh, que se contraten para el verano porque no tiene nada que ver la población estable del año con la que ahora reciben y esperemos que sea una eh, gran población que recibamos nuevamente turismo de todas partes. ¿no? Supongo que esas reivindicaciones las han llevado por como supuesto. grupo político y ahora hablamos con la política, no con la médica. Aurela sí. Rodil, la portavoz de Vox, eh, lo habrán llevado ustedes a los plenos en más de una ocasión, en estos sí. dos años que llevan. Sí, sí siempre hemos Por pedido, primera vez con, en el aislamiento. En, en las comisiones hemos eh, intervenido eh, eh, y también eh, lo eh, hemos llevado nosotros, lo ha llevado el Partido Popular, o sea que... Ese tema nos interesa profundamente. ¿no? ¿Y qué han conseguido eh, en cuanto a, a la atención en pedanías, a la atención sanitaria en pedanías? Eh, eh, no, no se ha conseguido nada porque, claro, la, la verdad es que las competencias no son nuestras, la competencia es de la generalidad. Y la generalidad supongo que tendrá el mismo, la misma problemática que tenemos aquí. Eh, hay escasez de médicos, los médicos tienen derecho a tomarse vacaciones. El periodo vacacional, es, co es corto porque se nos permite tomarnos vacaciones en un determinado momento del año y no a lo largo del año, por lo tanto se acumulan todos en el mismo periodo y es una problemática, la verdad, muy complicada. ¿no? Eh, tendría que haber eh, contratos especiales con remuneraciones especiales mm. para que sea atractivo para... Para uh -huh. jóvenes, ¿no? Eh, antes de hablar del pleno del lunes de junio, el ordinario, vamos con los extraordinarios porque hubo ese pleno, dos jornadas maratonianas sobre sí. el debate sí. del estado del municipio. ¿Cómo lo vio, Aurora? ¿Cómo lo vio el grupo municipal de Vox? Bueno, ¿Va hay... a servir para que el equipo de gobierno eh, haga caso de las quejas y protestas y peticiones de los ciudadanos? Es, mmm, personalmente es el segundo ¿Sí? debate de estado en el municipio que vivo desde que estoy en política pero el primero no lo defendí yo porque no era la portavoz de y puedo observar en, en este y en el otro también creo que se repiten cosas que bueno primero hay que dar la enhorabuena de que podamos volver a hacer el debate dado que se atrasó por el, el asunto del COVID y se pudo hacer en forma normal y bastante bien Segundo, eh, diré que a veces nos parece que el, go el gobierno municipal lo toma como una puesta en escena, eh, porque se repiten en estos dos años que los viví yo, y después otros que he escuchado eh, con anterioridad, las mismas quejas siempre de los mismos sectores. Uno, bueno, el eh, quizás las piranías es el tema más importante y se escuchan las mismas quejas año a año. Eh, luego el gobierno municipal usa el pleno como una especie de campaña electoral. Eh, no se eh, tuvimos tuvimos que escuchar un, yo diría una los presidente con todo respeto del alcalde, no lo digo, pero unos discursos enormes, enormes en tiempo eh, que no podíamos replicar, por supuesto, que alababan Toda la gestión, no había un eh, ápice de autocrítica. Y además, creo que fue bastante, eh, y esto lo debo decir, ya que estoy aprovechando tus micrófonos, eh, fue bastante ríspido con la eh, oposición. Pero eso en eso va nuestra función. o sea eso uh -huh. a, eh, a nosotros no nos preocupa los términos hostiles que haya vertido contra nosotros, por ejemplo, contra mí específicamente pero sí eh, creo que no hay que meter a terceros. Y en el fragor de la lucha eh, se ofendió gravemente al colegio Aitana, madre del que yo soy justamente madre de exalunos. Sí, ex a los profesores concertados por esa crítica que se le hizo a Pablo Ruz. No, pero es que se es, puso en cuestión la forma de elección del profesorado, cuando es un profesorado de excelencia, y me consta, y con resultados de excelencia, los chicas además le dan una formación en valores que es inestimable. Era, eh, se menciona el Opus Dei, o sea, cuestiones que yo creo que merecen una pe un pedido de disculpas realmente a esa institución, ¿no? Porque le exigieron al alcalde que se disculpe. Yo en este último pleno, como ruego, se lo pedí, sí. Y no ha habido disculpas. Bueno, no lo sé. Quizás se dirigieron a Itana y le pidieron disculpas. Con eso bastaría, ¿no? Uh -huh. eh, creo que no, no me tiene que pedir disculpas a mí. Yo no pido que me pida disculpas por lo que él me dice. Él me dice que yo soy muy ríspida y que hago que la oposición se porte mal, ¿no? Uh -huh. eh, porque como soy muy ríspida, y ellos son más ríspidos también. Pero creo que, que eso, eso realmente es parte del eh, juego político. Y no pasa nada. Pero poner eh, además... Eh, Yo, yo le comentaba al, al alcalde en este último pleno que la verdad es que toda la comunidad educativa de, de Aitana, de la, dentro de la cual me encuentro por ser madre de exalumnos, eh, no nos arrodillamos para conseguir nada, solo ante ante Dios nuestro Señor. Eh, porque es muy grave lo que dijo y es un poquito ofensivo, a, a mi modo de ver. Yo la verdad es que me cayó muy mal. Y eso que no se estaba dirigiendo a mí. ¿no? Sí, no, dirigiendo a Pablo a Ruth mejor. como profesor del de bueno, colegio Aitana. Pues vamos a hablar de este último pleno, porque sí. ustedes, eh, el grupo de Vox, eh, no quiso firmar esa declaración LGTBI, mm. ni tampoco eh, parece que quisieron impedir eh, la lectura de los manifiestos. No, bueno, en realidad, vamos a ver, seperemos dos cuestiones. nosotros sí, ¿Por qué no no quisieron sí. firmar la declaración institucional? No, nosotros nunca mm, firmamos la declaración institucional, del lobby LGTBI pero porque por una razón específica por supuesto quiero hacer una declaración de que nosotros respetamos absolutamente la igualdad de todas las personas eh, eh, sin distinción ni de sexo, ni de credo, ni de idea política nada, Vox defiende la igualdad, como la defiende nuestra constitución española, y además defendemos que España es un país de igualdad, nunca nunca en esta época que vivimos, no hablemos de 100 años atrás, ni 50 años atrás, ni el siglo pasado, en la época que vivimos, que es donde tenemos que hacer política, eh, no pensando en remunerando el año 30, sino ahora, eh, una persona le preguntan en un trabajo si es gay o no es gay, en un estudio si es gay o no es gay. Eh, no se ha dado casos así desde hace muchísimos años. Eh, en otras partes del mundo, por supuesto que los gays son perseguidos. En muchos países islámicos, en los países comunistas tradicionalmente uh -huh. eran Bien. absolutamente... Pero eh, el lobby gay no es eh, un, una defensa de la persona homosexual. Defiende un lobby de poder que está regado por millones de euros de todas las administraciones nacionales e internacionales. Y nosotros estamos de acuerdo, en de desacuerdo con el lobby gay y la colectivización internacional de las personas, o sea, que están en contra de las asociaciones. Efectivamente, gay que, que, la que han organizado junto al Ayuntamiento el, el día. Sí. Y por eso ustedes fueron al juzgado para Bueno, en ¿Qué, ¿qué, sentido... ¿qué hacía Alberdi en los juzgados. No, al... bueno, yo no quisiera hablar por él, pero quiero decir cómo sé bueno, es... de qué va, quiero decir, él Mira. fue a, a modo personal, pero de todos modos también como concejal, por supuesto. Eh hay una infracción que se está llevando a cabo eh, en forma repetida en este ayuntamiento que es contra la ley de banderas, o sea, eh, nosotros lo que eh, sí estamos en total desacuerdo que en, en el ayuntamiento se haga ese acto de despliegue de banderas eh, que está eh, penado por la ley, o sea, la única bandera que tiene que flamear ahí es la española más, por supuesto, que la europea y la de la comunidad, pero no banderas eh, eh, de sectores. O sea, eh, también estaría en desacuerdo, a pesar de que yo soy una católica militante, eh, que alguien obligue a poner una cruz eh, viva Cristo Rey. que Yo lo diría, pero eh, a manera personal, pero eh, no obligar a que esté expuesto una cuestión que no es de todos. Y el y ya, ya digo, el colectivo LGTBI, yo no lo reconozco como tal, eh, los homosexuales son personas que han, que tienen una elección determinada en su vida personal. Pero Vox es consciente de por qué eh, surgen estos colectivos, estas asociaciones de LGTBI y por qué se coloca la bandera arcoiris en el paseo de la estación. Son conscientes de que se necesita porque la gente homosexual, la gente trans, sí sigue sufriendo discriminación. Eh, entrevisté el otro día a un, resp un responsable de este colectivo y decía que aquí en Elche alguien le dijo eh, ponte la mascarilla que eso se pega. Eh, ¿Usted reconoce que hay y, actitudes discriminatorias hacia esas personas? Vamos a ver. Eh, institucionalmente, ni laboralmente, ni eh, eh, en el ámbito educativo hay discriminación. Lo que puede haber es... Un energúmeno que ofenda a un homosexual. Como hay energúmenos que nos dicen fascistas a los de Vox, o nos dicen de todo. O sea, esos son personas que no tienen calidad humana, que no respetan al otro. Contra eso no se necesita organizaciones regadas de millones de euros. Es educación, educación en la convivencia. Eso se aprende en, en, en el hogar, en la escuela, etcétera. Pero eh, el, el victimismo regado de dinero no me gusta. No le gusta a Vox. No le gusta a Vox, claro, porque esto es un victimismo regado de dinero. Que, eh, y además hay una suerte de imponer un pensamiento único. Yo creo que en, en los términos, en, los, eh, en las ideas personales, nadie se puede meter. Por ejemplo, has eh, mencionado al colectivo trans. Uh -huh. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con la ley trans, pero no solo nosotros, sino las feministas de toda la vida, uh -huh. las feministas del gobierno, incluso que están, que rabian con ese tema, porque nos quitan a las mujeres nuestra identidad de mujeres, uh -huh. o sea que... Hay mucho que hablar de ese tema. Es muy complejo. Sí, y, no, y no podemos hablar no de la letra. Y sobre todo porque su compañero, concejal de Vox, estaba en los juzgados para impedir entonces el izado de la bandera arcoiris. Sí, eh, la, la idea era que no se volviera a izar como año a año se hace. Eh, ¿Y, y eh, cómo y, ha quedado esa denuncia? No, no fue admitida a trámite. Admitida a trámite. Bien, entonces la, la bandera arcoiris iza con toda la legalidad. Pero qué hace Alberdi en los juzgados? Ustedes han acudido más eh, bueno, hemos asistido frecuente dice no. que Alberdi ha tomado posesión como bueno, concejal. Eh, vamos a ver. Hemos que, acudido los dos los dos eh, en, en defensa de nuestros ancianos eh, ante las eh, graves irregularidades ocurridas en la residencia Altabe. O, sea, o sea, que sea, que han denunciado al equipo de gobierno por negligencia eh, en y, la residencia y a la, de gine, y a la generalidad. ¿eh? y al o sea, gobierno valenciano. Lo, los eh, responsables y a, por supuesto a la empresa Eh, uh -huh. ...responsable, ¿no? O sea, que han, han presentado una denuncia. Sí, tenemos una denuncia... ...admitida a trámite. ...admitida a trámite. Y han presentado otra denuncia, eh, creo recordar... ...porque la concejal o la portavoz de Compromís... Eh, ...llegó a acusar a Alberti en, una, en, en el debate político plenario de traficante de armas. Eh, sí, eh, bueno, torticeramente, los a ustedes, a los periodistas, sí. los periodistas dicen, pero lo dijo con todos nosotros, somos buenos y ustedes, como dicen los periodistas, y son eh, vamos a ver, hay límites. A mí me pueden decir que crispo, que no tengo modos, que, que creo que, que tengo modos, pero bueno, eh, pero lo que no me pueden decir es que soy una madama. Ajá. Es que hay cosas que no son permitidas que, que dañan nuestro honor. Vamos a ver, una persona lo que tiene en la vida después de muchos años, y nosotros somos los dos personas mayores, es el prestigio. No la fama, el prestigio. Que es ganado con una vida correcta de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Y de, y de trabajo bien hecho. Y nadie tiene por qué manchar el honor de nadie. Y eso va eh, en... Y, y lo único que tiene que hacer eh, la concejal de compromiso es pedir disculpas. Y, y se retiraría... ¿Se, por ¿se, supuesto. ya ¿se, se ha interpuesto la demanda contra eh, la concejal... No, y contra, y contra... Por ah, daño ah, al honor. Y, Ay, y, sí. y, y, y el medio que lo dijo, que después, por supuesto, interviene un fiscal y dijo, esto es un horror, porque ¿de dónde sacan? Es que... <risa> Ya, que la Fiscalía dijo y que también... Entonces... No, no, lo dejó, sin lo, lo, obviamente lo, lo rechazó absolutamente. Uno que fue, que bueno, yo no quiero meterme en el tema porque eh, eh, está dentro de una cuestión de cosas personales, yeah. de pareja, que yo no quiero meterme en ese tema para nada, no me corresponde, pero quiero decir que la Fiscalía dijo, este, mano bueno, ...saquemos a este hombre que esto no tiene nada que ver con nada... Yeah. ...estirado de los pelos y además es una ridiculeza absoluta, ¿no? Todo, que... todo el mundo conoce al Verdi con sus defectos y sus virtudes... ...pero eh, traficante de armas no es. <risa> bueno, eh, madre mía, ¿cómo está la política? ¿Y hay sí. alguna otra denuncia de ustedes bueno, contra eh, el equipo eh, nosotros, de gobierno? Eh, nosotros estamos preparando eh, cuestiones... Eh, te lo dije alguna otra vez sí. que hacemos una tarea de fiscalización lo que pasa es que nuestro, eh, nuestro, nosotros somos como hormigas vamos muy despacito para cuando llegar a los juzgados tratar de que las causas estén bien justificadas en este sentido porque eh, no, no nos gusta tirar globos sonda eh, y que luego no sean nada entonces sí que tenemos muchas cosas pendientes y las vamos a llevar a cabo por supuesto Bien, pasito a pasito o será en la próxima entrevista. Sí, las cuando... cuestiones de la justicia son siempre muy lentas y tienen que ser siempre muy serias. Pues hablemos ahora de lo que se aprobó en el sí. Pleno, porque sí que se aprobó, se aprobó una de las mociones de ustedes contra sí. el maltrato a menores. No, no, infantil. Ay, perdón. El eh, perdón, infantil, eh, ancianos. Ancianos es ancianos. cierto, ancianos. todo Menores, lo contrario. Eh, eh, ancianos, sí. El 15 de junio de cada año es el día de tomar conciencia del abuso y maltrato a, la, a, la, a los ancianos. Y, y realmente es una realidad un poco escondida, eh, un poco desconocida y mal cuantificada. Existen protocolos de actuación, sin embargo, no se llevan a cabo en forma sistemática. Eh, el anciano, eh, nuestros ancianos, específicamente esta generación de ancianos, es una generación muy sufrida que ha trabajado desde la infancia y que lo han hecho al final con optimismo y han formado familias y a veces en sus últimos años no reciben el trato a veces por parte de la familia y a veces por parte de las instituciones, cuando están institucionalizados, que merecen. La verdad que tenemos una deuda de justicia y de agradecimiento con ellos. Eh, y constatamos en forma eh, eh, esporádica, pero debería ser, en forma eh, que haya protocolos que prevengan esto, que hay eh, casos de abandono, de abuso del patrimonio, de malos tratos, de incluso con mala alimentación, mala higiene, etcétera, y una cuestión que yo he constatado mucho en la en la pandemia que es la soledad. Eh, con la mejor de las intenciones uh -huh. hemos expuesto a la soledad a una gran cantidad de nuestros eh ah, aquí tenemos una ancianos. concejalía precisamente de mayores desde hace años no se está trabajando en en ese protocolo en cuidar de nuestros mayores yo lo suficiente voy a hacer un comentario al respecto. Eh, yo presenté una moción sobre mayores. Y la concejal de mayores no fue quien defendió la moción. Así que ahí ahí lo dejo. Bueno, ustedes han sido muy críticos con Puri Vives, consideran, cuestionan su trabajo. Bueno, hemos cuestionado su intervención en las residencias en la residencia Altaves. Eh ella por palabras de ella misma eh, se comunicaba todos los días con la residencia o sea con los que estaban administrando el desastre por teléfono no sé yo soy médico y a mis pacientes los veo cara a cara no en el pleno también se aprobó esa modificación del plan general para la ampliación del parque empresarial eh, confían en que o consideran que el equipo de gobierno va muy lento eh, a la hora de eh, pues ofrecer suelo industrial va siempre lento, en general te puedo decir que va siempre lento, ellos presentan grandes obras, tienen una capacidad de publicidad enorme, que todos eh, los discursos del alcalde parecía que vivíamos en el mejor de los mundos, pero lo cierto que en la realidad… Eh, Esto va siempre lento Y, pues, y, y Aurora, el ejemplo es lo de Arenales quiero, sol, no, ¿no? Ahora hablamos de ello Porque quiero preguntarle eso ¿En qué ciudad vivimos, Aurora? Bueno, vivimos en una ciudad En una ciudad eh, maravillosa ¿No? Porque de, de una calidad de vida Que debería ser el 100% Un poco abandonada Y que la han complicado La han complicado eh, Por ejemplo tomando un punto nada más para no extenderme, porque si no yo soy un poco charlatana, eh, vialidad, ¿no? Uh -huh. La movilidad. La movilidad, ¿no? La movilidad. Nosotros eh, estamos de acuerdo que tiene que haber carriles bicis donde corresponda, en la manera que corresponda, pero se han hecho de una manera absolutamente ideológica. Hay, hay que cumplir con la Agenda 2030 para cuántos carriles bicis tenemos que tener, los ponemos donde sea. Los han puesto en los lugares menos apropiados y, y cuento una anécdota bastante cómica o tragicómica y ya me pasó dos veces por lo tanto quiere decir que eso sucederá eh, yo me tengo que trasladar de mi trabajo a, a mi casa que vivo en altavix y, y a veces ya casi no voy por ahí pero voy por eh, juan carlos primero y la escena de esta misma semana estábamos seis o tres y cuatro tres y media por ahí cuando salgo en centro de salud y estábamos eh, haciendo cola los coches pacíficamente y en el carril bici una niña con triciclo que no bicicleta que estaba eh, jugando a dar vueltas por el carril bici su madre mirando de la vereda o sea funcionaba como una plaza y eso, y eso es así porque la gente eh, no necesita ese carril bici ahí Entonces, presentó eh, eh ciudadanos y no lo apoyamos por ese motivo, porque no es que estemos de acuerdo en desacuerdo con los carriles bici, sino hacerlo mal. Eh, dice, bueno, como hemos hecho carriles bici y la gente no las no los usa, entonces creo, creamos una oficina pagada por todos nosotros para fomentar que la gente regalémosle bicicletas, sortiemosle bicicletas, o sea, en, en vez de empezar por a ver la gente que necesita y dónde lo necesita, no. Tenemos que adaptar a la gente a lo que nosotros hicimos. La política no es así. Bueno, pues ha criticado ese plan de movilidad urbana, de compromiso, eh, muy polémico, eh, por eh, que está reduciendo precisamente eh, en muchas calles, en muchas avenidas, el tráfico privado para ellos. Sí, eh... sí, es el, el, el coche, el automóvil es una mala palabra. Eh, y... Y el, y el coche es, es progreso y seguridad también y también la bicicleta pero que tengan piedad de todos porque yo yo no puedo andar en bicicleta y miren que soy una persona sana pero mato a alguien o, o me mato yo o me rompo la cadera que no, que, que está bien fomentar todo lo saludable pero no obligar que las ciudades sean solo para un tema porque hay que responder a una agenda que nos marcaron como si fuera la nueva religión Está también el tema de Arenales del Sol. Eh, ayer comenzó el derribo de las obras. Bueno, un anuncio que sí que tuvo eh, su cumplimiento. El alcalde dijo que comenzaría antes de final de junio de este mes y las obras pues comenzaron ayer. Efectivamente, ahora bien. Por buscarle un, una puntilla a esto. Nosotros, obviamente todo el mundo quiere que se derribe eh, arenales de sí, sal. Es un monstruo que queda ahí. Los vecinos están indignados. Pero por supuesto, porque vamos a ver que no tuvimos tiempo, que no tuvimos tiempo para hacerlo antes de una campaña turística que debe ser exitosa, porque no tuvimos una campaña turística exitosa el año pasado por las razones que todos sabemos. Esta que tendría que vamos ahora a incordiar a la gente con un derribo pero quién se atreve a paralizar ahora las obras del derribo No, no se va a atrever nadie pero quiero decir porque una... cre creo que hay una hay una normativa está vigente la es, normativa es una normativa que en época estival esas cosas no se pueden llevar a cabo ¿y qué pasa entonces eh probablemente y me da una buena idea para estudiarlo por sí pero pero lo que pasa que pero es un tema es, es que pueden tema, bloquearlo es, es un tema complicado porque por un lado uno quiere que eso termine de una vez claro y por otra vez y, y por otro lado eligieron los meses, peores. Eh, no sé. Eh, no se puede hacer peor, yo creo. ¿eh? Uh -huh. Muy bien, pues... Eh, eh, Continuamos, continuamos con más asuntos. Aparte del Hotel de Arenales, está otro asunto enquistado que es el mercado provisional. Lo van a consolidar como mercado definitivo. El alcalde en la última el provisional. Sí. sí, el provisional. En la última entrevista se le preguntó cómo, de qué forma y de momento van a licitar esas obras y quieren un proyecto emblemático. De momento no suben a las alturas. ¿ustedes están a favor de que se consolide el mercado provisional como definitivo en el lugar donde está? Nadie está de acuerdo con semejante cosa. Eh, todas las ciudades, cualquiera que se precie, ha conservado sus mercados y ha convertido a los mercados centrales en un atractivo turístico maravilloso. Bueno, llamemos a Miguel, acordémonos del de Málaga y muchos otros. Pero eh, nosotros hicimos, eh, eh, tenemos un problema grave. El Poder Ejecutivo, como no va a tener que pagar las indemnizaciones, en una forma un poco chulesca dice, esto se termina aquí, eh, a Aparcisa se va, a Aparcisa se cansó, pero lo que no se va a cansar de ir a tribunales y pedir indemnización. Y claro, no la pagarán. El, el, el equipo de gobierno de, de, de, de es, socialista de ahora y quisina, quizá no el próximo pero que nos vendrá a los ilicitanos la indemnización millonaria que le tengamos que pagar con toda justicia Parcisa porque no se le dejó hacer eh, su proyecto mm. será así, eso uno que eso ya es un despilfarro inmoral y después lo otro es que ni es el lugar ni va a tener la jerarquía ni va a tener el relieve que podría haber tenido un mercado central bien hecho donde estaba y con, aunque sean modificaciones que las había y se podían haber hecho donde estaba. ¿no? Otro asunto, la dama de Elche, el alcalde, estuvo eh, hace unas semanas con el ministro y ya lo pidió formalmente. Y yo le pregunto, como portavoz del grupo municipal de Vox, grupo de la oposición y, por tanto, miembro de la corporación municipal, ¿tienen ustedes el proyecto...? de museístico que han presentado o que tienen que presentar al, al Ministerio de Cultura para convencerles de que la dama eh, venga en 2022 a Elche? Eh, bueno saben Eva? saben eh, se les ha informado de algo si sí, todavía no se nos ha informado nada de eso porque ustedes saben que el equipo de gobierno nos informa a la oposición a través de los medios o sea que nosotros nos enteramos muchísimas cosas a través de ustedes gracias a dios que informan bien de y están bien informados de lo que hace el ayuntamiento de todos modos por supuesto que el tema de la eh, dama delche espero eh, que sea un tema Eh, eh, como dicen ahora, aunque no me gusta la palabra, transversal, eh, que nos eh, permita dar ideas a todos y que al final se pueda llevar a cabo, porque si no, estas cosas al final, cuando buscan ser mérito de uno solo, y este gobierno eh, es especialista en buscar medallas para sí mismo e ignorar a la oposición totalmente, ¿no? Eh, creo que al final a veces fracasan, así que nos pondremos eh, manos a la obra para averiguar de sobre el tema y además para también dar ideas que seguramente las tenemos porque tenemos gente capacitada en ese tema en nuestras filas. ¿sabes? Eh, no hay mucho, mucho tiempo, dos últimas eh, cuestiones breves. Eh, ¿Están ustedes a favor de ese cambio de nombre del aeropuerto de Alicante y Miguel Hernández? Bueno, vamos a ver, eh, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Bueno, Miguel Hernández es eh, poeta de la ciudad, tiene miles de calles y demás, que era necesario? No, pero eh, no me parece una, un tema trascendente. Eso sí, no hemos ido al cambio de, de nombre, simplemente porque estaba un ministro que es indigno de ser ministro de la Nación, ¿Por eso no fueron? ¿Estaban eh, invitados y no eh, sí, fueron? Sí, por supuesto que estábamos invitados. El señor Ávalos eh, se ha reunido con una genocida que ha dañado mucho a nuestros países, eh, a Venezuela, un, un país para mi hermano hispanoamericano, como Argentina, en este caso hablo, y mm, es un ministro que no debería estar en como ministro de la Nación, porque mm, es absolutamente indigno de tal cargo. ¿Y qué le y qué opinión le merece la ministra Teresa Rivera de Transición Ecológica? Bueno, la, la ministra eh, Teresa Rivera de Transición Ecológica es una ministra que también que tiene sus dogmas, eh, agenda 2030 y por eso eh, yo a veces veo una incoherencia absoluta porque el alcalde de Elche se pone como adalid de la defensa del trasvase de Tajo Segura. Pues bien, Vamos a ver, Vox tendrá muchos eh, defectos, pero hay uno que no tiene. Nosotros cuando defendemos un principio, lo defendemos aquí, en Madrid, en Galicia, en Andalucía, y estamos defendiendo en el Congreso Nacional, en las Cortes y aquí, no solo el trasvase del Ebro, sino un plan hidrológico nacional que sea eh, justo porque la palabra solidario no, porque no te, el agua es de todos, no tenemos por qué pedir favor del agua, sino que es de todos los españoles y tiene que ir a donde se necesita, ¿no? porque somos una nación, no somos 20 naciones, y por supuesto estamos a favor de que se cumplan todo lo acordado en cuanto al trasvase eh, Tajo Segura, nuestro campo sin ese trasvase muere, acá se defiende y en Madrid se ataca, y se ataca, en diciembre, de, en Toledo, se reunieron todos los partidos y se pusieron de acuerdo porque eh, eh, en esa zona les molestaba el trasvase. Y se pusieron y firmaron, por supuesto, Vox, ¿no? eh, en contra del trasvase, los trasvases, que los trasvases estaban muertos y demás. Hay que ponerse de acuerdo. Eh, obviamente estamos totalmente en desacuerdo con la ministra y, y realmente... Pero deberíamos estar todo el país en desacuerdo porque nos va a dañar a todos y, y, y al sector agropecuario, eh, que es un sector fundamental para nuestra economía, fundamental. Pues Aurora Rodil, no hay tiempo para más. Hemos llegado a las 9 y 50 minutos de la mañana. Gracias, eh, como siempre, por participar en esta ronda de entrevistas a los portavoces políticos tras un pleno. Volveremos. Supongo que en agosto para el pleno del mes de julio. Muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias y un saludo a todos que pasen un feliz día. 101.4 Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra.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 l'han le han devuelto la alegría. Quien la escribía versos, dime quién era, quien la mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas.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 Quien la mandaba flores por primavera en cada nueve de noviembre Siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de diolletas Ra-ra-era rara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 ...con Rosmar Alonso. Y seguimos con más música... ...en el 50 aniversario del disco de Mediterráneo... ...de Joan Manuel Serrat... ...uno de los más emblemáticos de la canción popular española... ...escuchamos ahora este tema incluido... ...en el LP, Tío Alberto... gitano payo pudo ser un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals mitad juicio y mitad mueca burulona Tío Alberto, tío Alberto gato de todos los vinos Anduvo por mil caminos Y atracó de puerto en puerto Entre la ruina y la riqueza Entre mentiras y promesas Aún sabes dónde ir, tío Alberto Todo lo que puede dar su casa está de par en par Quien quiere entrar tiene un plato en la mesa Pero nos cambia el cielo por la orden de la legión de honor Que le dio la república francesa Tío Alberto, tío Alberto Aún tiembla con los motores Las muchachas y las flores con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti, balsea agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes cochilo. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor que al ver todo.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 ...con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto... ...de las 10 de la mañana... ...y nosotros eh, seguimos aquí... ...dando la bienvenida a quienes... Eh, ...nos ven ahora a partir de las 10... ...por la señal de Teleel... ...a los telespectadores les decimos que la glorieta... ...comenzó a las 9 de la mañana... ...y tiene 4 horas por delante... ...para seguir ofreciendo entrevistas, música... ...y también noticias... ...hemos comenzado con la entrevista a la portavoz... ...del grupo municipal de Vox... ...y ahora vamos a continuar hablando... ...de este curso escolar porque ha concluido y desde la Consellería de Educación... ...pues se ha elogiado evidentemente el trabajo, la labor que han realizado... ...los profesores y profesoras durante este curso. Suponemos eh, que han sacado buena nota, pero queremos saber qué nota le ponen los docentes... ...al gobierno valenciano, a los responsables de educación... ...y para ello hablamos con eh, Pep Coy... ...él es miembro de la Secretaría Nacional del SPB... ...y también eh, pertenece a la permanente de este sindicato... ...de la comarca del Baipinalco. Pep Coy, muy buen día. Muy buen día a todos y a todos. ¿Qué nota ponéis al gobierno valenciano en este curso que acaba de terminar? ¿Vosotros los docentes han aprobado? y además parece que con buena nota, pero ¿y la consellería? A por el tema de las notas, como siempre y en, en el enseñanza también no va les conta la nota, sino conta el contexto y las circunstancias de cada situación. He de valorar eh, que la situación que en Vicut este curso escolar ha según el curso escolar me es complica que en Vicut de la actual historia reciente eh en Vicut eh porque te digo, eso? porque ha habido una situación Mol difícil, molt difícil per a tots, per a la comunitat educativa i per a també els nostres responsables polítics. Més difícil, més difícil. Per, tot és millorable, per, per. Eh, la conselleria ha fet esforç, però nosaltres, i com has indicat, hem estat reivindicant en ella i negociant en ella i batallant uh -huh. en ella per a que totes aquestes situacions milloren. Eh, okay. Per a començar, igual que has dit tu, felicitar a tota la comunitat educativa, professors, alumnats, famílies, personal no docent, perquè ha vist la pell, este curs, en aquestes situació tan complicada, treballar i traguen del curs endavant. Dic-vos que han fet un sobreesforç de... perquè han tingut que treballar eh, presencialment, telemàticament, combinat i, eh, i fer moltes hores fora del seguretat escolar. Per exemple, ara, de final del curs, totes les reunions que han fet en famílies i tot, pues jo tinc coneguts que han estat fent-ho des de casa per telèfon eh, i per videoconferències i tot, Pues, eh, Començar l'1 del matí a acabar a les de la nit, família per família. Mm. O sigui, sea, que ese reconeixement endavant. Ara, part de conselleria. Conselleria, per la seva part, eh, pues, també els el centre es, claro, el està pendent de complir totes les mesures de seguretat que l'administració anava imposant-nos, que eren els plans de contingència. I aquests plans de contingència, clar, cada centre havia d'adaptar-los a la seva realitat per a complir les mesures de seguretat i poder treballar pues, en totes les garanties sanitàries. El plan de contingència que ha fet la conselleria, ha fet el seu esforç, ara sempre millorable, també potencian molt, d'improvisació, de falta de coordinació en els centres, per exemple, arribada de materials, de mascarilles o d'altres eh, mesures sanitàries. I, però, clar, i s'ajuntava també, que, que les companyies que han de distribuir no tenien els, les comandes a temps, o sigui que és complica. Eh, respecte a la conselleria, pues, en els altres com a sindicat... <coughs> hemos estado batallando en ella, espera que el profesorat estiga en las mejores circunstancias posibles. La consellería va a incrementar eh, y va a reforzar las plantillas en el profesorat, porque se ha que una de las mejores de seguridad era el grus van y guardar las distancias de seguridad de 1,5 metros entre alumnas, y eso suposaba grus más, más reduir la ratio más baja, pero eh, acompañada en el profesorat. A eso se hace, ahora nos hace el endemanaje, per pues, exemple, de cara al curs que ve, que totes les mesures de més professorat i que les ratificacions més baixos continuïn. Perquè s'ha demostrat durant el curs, i el professorat dels companys, quan parles amb ells, t'ho diuen, diu, n'hi ha una diferència grandíssima de treballar en primària amb 25 alumnes a tindre 16 alumnes com han tingut en molts centres en guany per el desglose de grups. I en secundària exactament igual. Eh, la conselleria, totes pues, les coses, millorables. Nosaltres, ja t'he dit, de cara al curs que ve, ja l'hem y sabe manda a las mesas negociadoras para que continúe esa situación porque eso es mejorar la calidad de mm. la enseñanza. Después eh, pues teme esperar a negociar en ellas, aunque la penden. Un momento, pues un momento. Ahora hablarán sí. de este mes que quede pendiente. Ah, vale, vale. eh, es que os he dicho ca casi todo en la primera ah, exposición sí. Yo me, me un balance molestens y me agradaría que eh aniquilen per paz. Sí. Eh, Alge, EH, centres escoles d'Alge, s'ha complit la ràtio de setgi alumnes per aula? Els eh, grups sí. bambolles eh, han funcionat? Els contagis han segut menors? Eh, quina època va ser la pitjor? Eh, això dels grups presencials i ara tu, ara te toca tu, ara te toca a l'altre quedar-se sí. en casa, ha funcionat? Sí. A veure, el balàs del curs, dir-vos, que, eh, com he començat al principi, el curs ha segut el més complicat que s'han trobat des de... Però ¿Vale? eh, el sí. més complicat va ser el del 2020, que vau tindre que tancar, va tindre que improvisar... Jo crec que és sí, sí, el sí, que pero, va passar pero... la història, ja sabíeu sí. al que s'enfrontava se sí, la comunitat, sí, pero... no? Rosmery, pues, el, el curs de Neuvin va a ser complicat perquè va ser la, la part porta de la pandèmia. Uh -huh. El alumnat va estar en casa, eh, clar, el, el profesor va tindre que fer el de fer les classes per pues, a través dels de millos telemàtics i tot. I va ser molt complicat també. Però clar, és que aquest curs era el, el alumnat en el centre, el profesorat en el centre, o sea que el centre funcionava. En setembre, si vos recordeu, havia molta por, molta por, a veure què passava el curs, el balanç. Uh -huh. Quan acabes el curs podem dir que molt millor del que esperàvem, eh? perquè tenia uh -huh. molta por. Las, el moment més fort que va haver i més perillós va ser eh, la tornada de Nadal, el eh? gener-febrer, uh -huh. que nosaltres estiguem batallant de la conselleria i diguem-li el, el centre que supere un mínim de contagis i els centres ha de tancar. No, no demanaven el tancament de tots els centres, perquè hi havia altres centres que, per fortuna, estaven molt bé però els que estaven mal, que el tancaren. Afortunadament ho van fer en poques centres, perquè la pandèmia no se va complicar més. Però el balanç del curs seria positiu, malgrat tota la situació que hem discut. Com dius tu, l'altre va ser pues, perquè hi tingueren el punt fort de la pandèmia. Però en això es tractava uh -huh. de, en el centre, fer-los funcionar en l'alumnat des del centre, i tot el professorat, bueno, i les famílies. Uh -huh. Encara que les famílies, el pues, contacte era vèiem telemàtic, existen previos y todo eso. ¿Y la eh, ratio? ¿La ratio ha eh, podido eh, cumplir, cumplirse en el eh, Centres de La área. ratio, eh, en todos los Centres que han podido desglosar, eh, yo conecté de Centres, y le, le he visto a un ejemplo que hemos de he posar, de un grupo de, que, de 25, van a desglosar en dos, y se van a quedar grupos de 6 alumnos. En altres eh, Centres que no tenían sprites para poder desglosar, pues eh, no lo han podido hacer tal cual. También vos os digo, en molt Centres, en este momento en cara no tienen sala de profesores ni biblioteca, porque las claro, se van a tindre que aprovechar todos los es, espacios es comunes que son proporcionan en los centres para poder usar alumnos. Però no sempre va ser possible, el sempre, però la majoria sí que ho va fer uh -huh. i la gent ja té dins uh -huh. pues, de l'esforç i de l'aport que van començar, a uh -huh. pues, la final de curs el balanç, pues, podríem dir que i, és molt positiu. Pep, hi ha un tema que preocupa moltíssim i sí. són els viatges de fin de curs, eh, sí, la, sí. La, el repunte de la incidència... Uh -huh. Això vol dir eh, que esteu ja parlant en el govern valencià per a què és eh, joves els menors puguen vacunar-se abans de començar l'inici del curs? De sí, sí. Mil... Com, Nos, com està aquest nosalt... asumpte? Eh, quines reunions val, han fet? Nosaltres, des de que va començar la pandèmia, el, el govern valencià, en les mesos negociadores a les quals han emers indicat, sempre en aquesta demanda i al final ho van aconseguir que tot el sector de l'educació eh, pues, fóra un sector essencial, però, és clar, no podem oblidar que estem en contacte en alumnà dient de les famílies. Això al final se va aconseguir. Ara, no va ser eh, la vacunació tan ràpida com, com mm. volien nosaltres, mm. però en fi, aquest moment, per exemple, jo crec que pràcticament tots els professionals ja estem vacunats i ara queda el tema, el tema pendent de l'alumnat. Nosaltres, jo també hem insistit, sembla ser que des del govern central i després ha passat a les comunitats autònomes, que abans de que comença el curs escolar, l'alumnat més majorets pues, estarà també vacunat. Però, sembla, però sembla o hi ha seguretat, no hi ha comunicació amb altres per part de la conselleria d'Educació, de quin no és el pla? Tot el que passa, que en tot el tema de la pandèmia, clar la conselleria d'Educació està coordinada i, i està supeditada al que digui la conselleria de Sanitat. Sí, evidentment. És, és complicat per això, però és clar, en, en educació igual ens diuen doncs pues mira, tenim pensat fer això, però després Sanitat. ¿Qué ha de contar? perquè pues, que les eh, les dosis eh, que han encomanat, i l'organització i tot, pues a lo millor se'n va a redir. Però ara han dit que això que intentaran que abans de començar el curs que l'alumnat també sigui ha vacunat, ja per a poder evitar pues, tots els contagis que siguin possibles. Respecte al viatge de fi fidecurs, pues jo és que també he d'apelar a la prudència de la ciutadania, no poden tindre eh, que a la, ciutada, la ciutadana un policia al costat nos que hem de fer. Este curs perfectament es podria haver esperat i no haver fet final de curs per el que ha passat en Mallorca. Mm. Eh? Es que També hem de ser prudents de dir, si la situació no ho requerís, tots tenim ganes de fer el que feien avall. Sí. Però és un risc molt gran i molt perillós i tenim un alumne que mm. està a la UCI i està en una situació molt delicada. Evidentment, Pep. Eh. I què ha passat en els actes de graduació? Eh, per què en uns centres s'ha deixat els pares i mares, en altres no? i això ha provocat es queixes dels pares i mares. Eh, vosaltres, sí. hagueu eh, eh, analitzat aquesta situació per a que no se torne sí, sí, a repetir ja no... ah. eh, altra vegada? Sí, t'he dic, nosaltres han arribat queixes per part de professorat d'uns centres i d'altres. Clara ahir també torno un poc a lo d'abans. Estan els plans de contingència que la conselleria va enviar a començar amb de curs a tots els centres per a que cada centre en funció de les seues circumstàncies i dels espais físics fer l'adaptació. que ha passat ara de cara final de curs? Pues centres on han tingut espais molt grans i la gent podia estar separada en un acte de graduació pues l'han fet sense cap problema n'hi ha d'altres centres que i les distàncies no les podien respectar i davant del, del dubte que han dit, pues no ho fem enguany i, i hi ha pelea el que te di abans pues al tindre un poc la prudència perquè a vore, un acte de graduació si no es fan, no es mor ningú ni passa res, eh? I les famílies també s'han de mentalitzar, perquè s'encaïn també un poc, en el, en, la fe, en la festa. Eh? Dir, això per què? Perquè, per exemple, falta un professor, una professora, eh, tres mesos, que està de baix o que sigui, i estem sol·licitant, demanant al substitut o substituta, fem una assemblea, no apareix ningú. En canvi, carnestoltes o l'acte de graduació, el, la màxima importància, ja que també han de ser equilibrats, i de dir les coses, si se poden fer, bé, si no se poden fer per la situació actual que tenim, uh -huh. que s'ha de prioritzar la seguretat sanitària, sí. no passa res. L'any que ve, podria ser per quan se fuga. parlem ara de el que queda pendent amb la Conselleria d'Educació per a eh, l'inici del curs escolar. Per cert, escol·legis, eh, quin dia comencen i els instituts? Començaran el dia 8. 8 de previs, setembre. El 8 de setembre. Nosaltres a la Conselleria ja l'hem demanat que comencem més tard, perquè, clar, el Cus que ve també s'ha d'organitzar tots els centres respecte a la nova proposta que n'hi ha de mesura de seguretat sanitària, que és en contra del metro i mi, un, el metro eh, coma dos, que és reduir la distància. Nosaltres la conselleria l'hem dit que això és un risc, eh, conforme tenim la pandèmia en aquest moment encara, i se deuria de respetar eh, conforme està fins al moment. I l'hem demanat, clar, si reduixen la distància de seguretat, això va suposar que les ratios augmentaran, per exemple, el grup que vos deia abans, de 16 alumnes, al reduir la distància que han de mantenir de seguretat, ja poden estar de 25 altres vegades. Això suposa que el professor que han contratat de més, fa s'obrirà i no farà falta. Nosaltres estem demanant ja, de cada curs que ve, que es mantinguin les ràtios d'este curs eh? i el professorat de reforç que s'hagués contratat en el centre serà poder respetar totes les distàncies de seguretat i mesures de seguretat sanitàries. Sabeu, sabeu què va passar ja? a 1 de juliol en aquest professorat de reforç que s'ha contractat en aquest curs que ha, que ha acabat? Sabeu que? Pues, no ho sabem encara. Avui, per exemple, n'hi ha més negociadora en la Conselleria de València. Nosaltres sempre, els indicats, sempre aprofitem totes les més negociadores a banda de l'ordre del dia per atraure tots els, els punts que ens interessa que s'han de resoldre ja. I avui se plantejarà també, això, doncs, pues, de cara al curs que ve, eh, dir-vos també que ahir dia 30, per exemple, tots els interins que estaven cobrint substitucions van, van acabar el contracte. Després hi els que tenien vacances que acabaran el 31 d'agost. Eh, pues, de cara a aquestes persones, avui en conselleria, ja l'insistirem, el que cal que es respeti, que aquestes persones continuen contratades, per el que vos he contat del curs que ve, en si la màxima seguretat, i eh, a si de, de cara a les adjudicacions de, que se fan de començament de curs en juliol, ja pues sabem, i tenim notícies, la conselleria va fer-ho així o no va fer-ho així. Nosaltres també insistim per a que siga de d'aquesta manera, perquè això garantir primer les mesures de seguretat i millora la qualitat de l'ensenyament perquè si tens menys eh, alumnes en el grup classe vas a poder atendre-los personalitzadament i, i millor, en millors condicions, mm -hmm. això és evident. Mm -hmm. I hi haurà uh, més canvis, eh, com és que has dit, de reduir la distància de seguretat? Eh, sabeu eh, si els plans de contingència eh, portaran canvis? Eh, per ara, la proposta que tenim, que ja ve del Ministeri i la comunitat autònoma ha de fer l'adaptació, és la que vos he dit. Passarem d'1,5 metres de, de distància entre alumnats a 1,2. Nosaltres estem insistint des del moment que el Ministeri ja anunciava aquesta proposta ja ha una nota de premsa insistint en que s'han de continuar respetant les distàncies eh, que estaven del el metre i mig i continuar el reforç del professor al que s'havia contratat. I continuarem insistint. Ara, un tema és el sindicat podem insistir, podem negociar i han pres que la conselleria, que la responsable, es Pero va como... a 3 de mayo y la batalla. No, lo claro. digo porque ¿cómo queda ahora de la mascareta? Los eh, chicos tendrán que tragar cuando isquen al patio, eh, ponerse la cuando entran a la sala. queda ese protocolo? Eh, Rosemary, perdona, es que ha pasado un avión y no te escucho ah. la última pregunta. Que, que pregunté también per la mascareta, el de la mascareta. Ah, sí, que, sí. que pot passar-li ara als xiquets? Tindran que treu-se-la quan tisquen al pati, posar-se-la quan entren a l'aula? Com, com queda aquesta situació de la mascareta? Com, conforme està en aquest moment, la situació de les normes sanitàries és en l'exterior, si poden guardar la distància, que no, eh, estan a més de metri per nits els companys i companyes, pues la, el, al pati la mascareta es podria llevar, però tot això encara no s'ha concretat per la Conselleria nostra de Sanitat, eh, tindran que fer el pla de contingència, igual que fer en aquest curs que hem acabat, per al curs que ve. Igual ahir ja repleguem en, dins de la classe en mascareta i quan ells queden al pati, que s'intentarà que estiguem separats, doncs pues que ja estiguem des de mascareta. Però tot això està encara per concretar. El, la dinàmica de la conselleria, coordinadament en sanitat, està en el pla de contingència. El passen a la negociació amb el sindicat. I nosaltres ahir és on fem les propostes de millora i si algú no estem d'acord de dir això no pot ser i no pot fer-se d'aquesta manera. Però de moment d'ahir uh -huh. encara no m'ha arribat i no sabem quina és la proposta, però jo imagino que anirem en aquest sentit uh -huh. per a no contradir la norma general que uh -huh. tenim en aquest moment. I més eh? assumptes pendents queda per bueno, negociar uh... amb la Conselleria? Sí, doncs pues mira, eh, temes que s'ha de haver negociat, este curs, no el curs passa ja, però va uh -huh. començar el tema de la pandèmia i este curs també és pues el tema de les plantilles, perquè estem funcionant en les plantilles de primària i secundària del decret del 91, uh -huh. de l'anterior govern del PP. I sabeu que en aquell moment van ser les retallades eh, uh -huh. eh, fortes de l'anterior crisi del 2008 i n'hi han centres que eh, han d'adaptar les plantilles a les novenes edificacions uh -huh. que tenim actualment. No són els centres d'aquest moment igual que en el 91. Ese pues tema clar. que és fonamental, fonamental, però a partir d'ahí Eh, fer-les plantilles de que necessita cada centre eh? uh -huh. segons la seva situació, està pendent. Uh -huh. Un altre tema pendent, pues, negociar tots els permisos i llicències del professorat uh -huh. i adaptar-los a la nova realitat. Per exemple, tot el tema de les famílies, noves models de família, uh -huh. encara no estan replegats en els permisos i llicències. No, Queden moltes coses i també que interessa molt els la... pares, les famílies. Sí. Eh, quines novetats eh, portarà el curs 2020? 2021-2022 eh, al respecte de la nova llei educativa? Sí, això també ho tenia previst comptar-vos. Ah. Mira, primer, en secundària, en el curs este que ve començarà a aplicar-se el decret de plurilingüisme. Sabeu que en primària se va començar a, a aplicar fa dos anys i el, se tindrà que haver aplicat, el curs passa en secundària però la situació de la pandèmia se va jornar a este. Començarà a aplicar-se el nou decret de plurilingüisme. I després, respecte a l'OMQ, pues, el sindicat, la valoració que hem fet, Primer, eh, s'ha millorat la, la llei perquè a part ha llevat l'anterior llei de l la LNG la Llò que és la nova sí. ha llevat els aspectes més agressius uh -huh. que, i, i que perjudicaven a l'escola pública, com per uh -huh. exemple segregació de l'alumnat uh -huh. avui en dia el segle XXiiu i en tot el tema que estem patint d'assassats de dones i de tot, eh, no poden segregar l'alumnat entre el en centre de xics i de xiques, perquè uh -huh. l'alumnat ha d'estar acostumat a conviure i a viure problemes i resoldre els problemes conjuntament. Uh -huh. I això és una contradició grandíssima que molts polítics es plenen la boca de quan maten una dona anar allà a fer-se la foto, però després la normativa anterior, per exemple, estava legalitzat el separar xics i xiques uns uh -huh. centres d'altres. Això en aquest moment està allà i l'ha derogat. El tema de... El tema de també, el, el de passar de curs en assignatures suspenses. Això, sí, també... això també. Però te dic, eh, això la, la normativa l'ha recuperat, però anteriorment ja estava, i en molts centres, jo quan estava treballant en el centre, això l'equip docent del professorat davant d'un alumne, això ja l'aplicava. El que passa que ara, en la llei, com en l'anterior llei, i ser tan restrictiva, doncs està ja recuperat coses que ja tenien anteriorment. ¿Eh? Uh -huh. y por ejemplo, pues yo en la misma experiencia en el centro, cuando tenía un alumno que era una formigueta no donaba mes de sí, pero una formigueta pues esto del X2 es valorable, es ahora esta persona la pueden visar a repetir cuando no puedo donar mes de sí uh -huh. y entre estos valorable y les superaban las asignaturas para que pudiera pasar uh -huh. o sea que te voy a que esas cosas se me están friendless, el que pasa que muchas veces, cosas que ya se peyen y no había problema, ahora creen problemas con qué uh -huh. que te voy a decir. Ya. Yeah. Y eh? y hay tres cambios importantes de la nueva ley. Eh, cambios nuevas y ya habrá asignaturas nuevas? Ahí en el tema de currículums están viendo en cara el tema porque está eh de educación física o filosofía, por ejemplo, uh -huh. eh reduí menores y ahí están negociando también porque se considera, claro, es que esto que esto ca cosas de la anterior ley de la de la LOE. Mhm. Uh -huh que eren molt, molt roïnes, pues ara es toca resòlrelas, i esten perdent el temps, diria, de fer coses que anteriorment ja les tenien. I és, pues totes les matèries que suposava per a l'alumnat eh, pensar i ser crítics, pues són que no interesaven i se van llevar. Pues ara estem ahí, batallant per que totes les matèries se recuperen, com vos he dit, per exemple, la filosofia. Uh -huh. eh? I ahí estem. per un altre tema, el tema de la religió, que és escandalós. Uh -huh. La religió, és l'anterior que Arribaren ya que fuera evaluable y todo. Y saben cómo funciona la religión. Eh, pues ahí posan las máximas notes. Uh -huh. Y claro, el, el alumnado, eso fomentaba que la alumnado se apuntara religión. Es el que bien Yo me apunto dice que vaya a tener la máxima nota. Y eso ahora desaparece. Pepe. Eso desaparece. Y nosotros es más. nos tenemos que ir que la religión, cualquiera religión, es un tema del ámbito privado. Bien. Como es un Pepe. tema del ámbito privado, no te perqué no estar. Ves. En la escuela. Y cada escuela hace una parroquia en esa casa que te, te practique el que vayas. Pues no tenemos tiempo para más. Cal hacer una altra entrevista cuando te... estigamos ya en el curso. Cuando comienza el curso. Con todas las novedades, volver a repasarles, eh, porque son muchos los cambios eh, que hay. Después os quería destacar el trabajo y el que han hecho, porque es un tema que os han dicho, pero no, no lo había Una novedad en guay en secundaria és que molta gent ha començat a treballar per àmbit. Que la normativa de la conselleria dia que primer de l'ESO, tota l'alumna que venia de primària, que va estar sis mesos en la classe, l'alumna de sisè, pues per a que arribés a l'institut i no se trobara a dotze persones donant les dotze matèries, s'ha pues començat a treballar per àmbit. Això suposa un esforç grandíssim per part del professorat que l'ha fet. I des d'així també, i volia això, destacar i s'atasca l'esforç que suposa i que això d'anar acompanyat, criticava la conselleria, de més personal i més per a que es puguin coordinar, perquè això és treballar per àmbit, és donar totes les matèries entre tres o quatre persones. I això suposa molta coordinació, i molta preparació de material. I totes aquestes persones considerem que, a banda del que hem dit al principi de l'esforç general, aquestes persones han fet encara més esforç. Doncs pues moltíssimes gràcies, Pep eh, Coel, per Val. aquesta informació. Gràcies. Molt bé, i gràcies a tots. Es, es, oye sí, ¿eh? y ya que tirar en la van y cuidar la educación pública porque es la que les beneficia pues, porque... 101.4 Tele-Elx Radio Marca Se buscan jóvenes optimistas con creatividad y talento Razón UMH En la Universidad Miguel Hernández te formarás y transformarás en lo que quieres ser Este curso, más preparados que nunca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 Con alonso Son las 10 y 25 minutos de la mañana y ya tenemos a Marga García en los estudios de Tele-Elchen Radio Marca para iniciar aquí la ronda de noticias. Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Hoy tenéis muchas eh, previsiones informativas, pero también hay noticias de interés. Eh, en cuanto a la pandemia, no tenemos nada actualizado, ¿tenemos alguna novedad en la vacunación? No, la vacunación, ya lo, lo que ya uh -huh. comentamos ayer, eh, bueno que el lunes comienza ese nuevo grupo de edad de 39 a 30. Y respecto a la situación de los hospitales, ayer conocíamos que además de ese joven ingresado en la UCI, también tenemos uno en planta, también en el hospital general. Así que bueno a día de hoy son dos las personas ingresadas en los hospitales ilícitanos y mañana pues no, pues eh, conoceremos esa nueva actualización de la Consellería de Sanidad lo que sí anunció, eh, señaló ayer la consejera Ana Barceló es que el 40% de la población valenciana pues eh, cuenta ya con la pauta completa de la vacunación y algo más de 2,5 millones cuentan al menos con una dosis. Y hoy, 1 de julio, entra ya en vigor ese certificado de vacunación de que ha pasado el, el COVID o tienes pruebas diagnósticas, eh, entra en vigor, por lo que se puede descargar cualquier persona que, te, que haya cumplido Esos tres requisitos, o uno de los tres requisitos... Ya desde la página de la web de la Generalitat Valenciana. Como dice Marga. Un certificado que ya se puede descargar. Eh, Marga, eh, dejamos la pandemia y el, la noticia del año del es año. el inicio del derribo del, del hotel. Estuvimos allí, en el Hotel Arenales, por la encuesta que hemos sacado hoy en, en la radio, que sacarás tú luego a la una, vemos que... Hay divisiones de opiniones, eh, vecinos que lo ven bien porque ya era hora y otros que cómo se les ocurre empezar en verano, que es indignante. Sí, bueno, pues eso como tú dices, bueno, la noticia del año después de cinco años esperando ayer comenzó esas obras de derribo del hotel de Arenales, bueno, pues y según el alcalde, bueno, pues tratarán de molestar lo menos posible a vecinos también. Eh, bañistas y bueno destacó pues eso que por lo menos ya se da un paso muy grande después de trámites durante años pues para intentar restablecer un poco la imagen de la pedanía de arenales bueno pues es, con ese adefesio que ya se ha bautizado eh, pues en primera línea de playa así que bueno pues hará respecto a lo de que bueno muchos vecinos decían que en verano que no era el momento mm. bueno pues eh, se, se, puede, se puede llevar a cabo este derribo porque Eh, según la ordenanza, en los meses de verano no se pueden llevar a cabo este tipo de actuaciones, pero bueno, por donde se ubica... El hotel sí que lo permite la ordenanza durante los meses de verano, o sea, así que no estamos cumpliendo ninguna ilegalidad no, por derribar. Esto no, no. es todo <risa> es todo legal, así que bueno, pues esperemos que, bueno, pues que, los que sea rápido, estén. que no haya Eso tantas es. molestias, que la sabrá evidentemente un derribo de esas características y además eh, con material eh, muy muy sensible como es el amianto debe retirarse con todas las medidas de seguridad posibles y con las menos molestias también para los vecinos de Arenales. Bien, pues, Marga, eh, la noticia más destacada es que mañana te vas de vacaciones. Sí, pero mañana, eso, eso, eso lo contaremos por lo mañana. Por para no. mí es muy importante. Y, y decimos que es destacada porque, vamos a ver, ¿qué hay en la agenda? Por, por, por un ejemplo de el trabajo que nos espera. Sí, bueno, pues el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruth, da una rueda de prensa mm -hmm. Eh, sobre el agua también el alcalde y la edil de educación existen a la clausura del curso académico de la Universidad Miguel Hernández y también el eh, edil de turismo y representantes de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra presentan la solicitud para declarar bien de interés cultural inmaterial al arroz con costra y además la edil de movilidad presenta el servicio de bus en Arenales del Sol que cambia su recorrido. Estas, estas son algunas de las primeras. Algunas, porque estas son las oficiales. Luego tenemos más. No en, más. en el correo hay más, eh Marga. Mucho es más, mucho más. No, no aquí las no, hemos incluido. Aquí nunca faltan No sé si van a caer tanto. Y luego un último apunte en eh, clave ¿Sí? de sucesos. Ah, un un atropello, atropello que ha tenido lugar esta madrugada, a las 5 de la mañana. El, eh, Samu ha asistido a un hombre de 92 años por politraumatismo... Eh, que una, ha sido atropellado, Atropellado ¿no? por un, un coche en una rotonda de la calle Rojales. Así Eso que bueno. está por el sector quinto, ¿no? Sí. Eh, un accidente, un atropello que se ha producido a, a primera hora... A las cinco y cuarto de la mañana. A madrugado. Mucho. <risa> <risa> bueno, pues Marga, eh, uh -huh. muchas gracias uh -huh. por esta ronda de noticias. Ya te queda solo una, la ya de mañana. Una, mañana. Nos volveremos a ver mañana y nosotros continuamos en la ronda a la una volvemos a escucharte por supuesto volvemos a la una con nueva información del COVID y bueno pues con esas declaraciones de ayer de los vecinos uh -huh. sobre el hotel de Arenales y muchas cosas más mañana te preguntaré dónde te vas a ir de vacaciones Muy ¿eh? bien. una entrevista personal <ríe> a nuestra <ríe> compañera Marga García hasta luego Marga nosotros ahora continuamos esta ronda de noticias pero en cuestión de segundos 101.4 Teleelch Radio Marca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 Bien, pues con esta crónica deportiva damos paso a nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya conoce su camino para conseguir la permanencia la próxima temporada en primera división. El equipo de Fran Escrivá debutará el fin de semana del 15 de agosto contra el Athletic Club de Bilbao en el Martínez Valero. Ojo a las tres primeras jornadas, Athletic en casa, Atlético de Madrid el vigente campeón en el Wanda Metropolitano y para cerrar el mes de agosto el Sevilla en el Martínez Valero. Un comienzo de campeonato exigente para los de Fran Escrivá. Por lo tanto, el Elche empezará el nuevo nuevo curso como lo terminó contra el Atlético en casa mientras que el primer encuentro lejos de tierras ilícitanas llevará al conjunto frangiverde hasta la capital para medirse en el Wanda Metropolitano a todo un Atlético de Madrid. Ayer se llevó a cabo el sorteo del calendario de las 38 jornadas y el conjunto ilícitano acabará la competición el fin de semana del 22 de mayo contra el Getafe en casa. Además fechas señaladas a finales de agosto en la jornada 3 el Sevilla visita el Che a finales de octubre será el Real Madrid en la cita 12 del campeonato. El Club Barcelona lo hará a principios de marzo, mientras que el Atlético viajará a Elche en la antepenúltima jornada de la campaña. Cabe recordar que con el anuncio oficial del Gobierno para el inicio de la Liga está previsto que el público pueda regresar a los estadios. Aunque todavía faltan por conocer los detalles del nuevo protocolo, por eso el Elche todavía no ha lanzado su campaña de abonos. En ese sentido, el presidente de la liga, Javier Tebas, afirma que la intención de la patronal es empezar con el 70% del aforo, aunque la última palabra la tienen las comunidades. Respecto a la situación de la plantilla, una vez superado el 30 de junio, hasta cuatro futbolistas se han desvinculado de la entidad: Dani Calvo, Antonio Barragán, Nukenfuli y Víctor Rodríguez. Los dos primeros tienen sobre la mesa la oferta de innovación por parte del club, que sigue sin hacer oficial ningún movimiento en un mercado que está por lo general muy estático. Y por último, felicitar al club voleibol Elche Salesianos, cuyo equipo infantil masculino se proclamó ayer campeón de España tras derrotar en Soria al conjunto gallego de Dumbría por 3-2. Enhorabuena campeones, hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias por esta crónica deportiva. Ya cerramos la ronda de noticias cuando son las 10 y 34 minutos de la mañana con la información meteorológica. Con esta sintonía damos paso a Vicente Bordonado. El Tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, arranca el mes de julio y lo hace con calor y es que los próximos días estarán marcados por el avance de la masa de aire tropical continental. Durante esta madrugada cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, las mínimas han rondado los 21 grados en la estación meteorológica de Telaelch, mientras que en el sur del Camp de hemos alcanzado los 19 grados, en Torrellano 21, en el Alte 21 también, en Santa Pola una mínima que no bajaba de los 22 grados... ...para hoy... Eh, ...jornada marcada por la estabilidad atmosférica... ...con predominio de cielos despejados... ...viento en calma primeras horas... ...a medida que avanza la mañana... ...flojo de componente marítima... ...por la tarde se activará el sistema de brisas... ...con vientos flojos de sureste... Hoy alcanzaremos temperaturas algo más elevadas. Aquí en la ciudad esperamos valores por encima de los 29 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 30-31 grados. Mañana viernes seguirá avanzando la masa de aire tropical continental. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Una jornada de nuevo con cielos despejados y temperaturas que podrían superar ya los 30 grados mínimas. Que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 22 grados. Durante el fin de semana, primer fin de semana del mes de julio, marcado por el calor, estará con nosotros la masa de aire sahariano, que nos va a dejar temperaturas por encima de los 34-35 grados. Todo ello va a depender de la dirección del viento con viento de poniente, incluso se podrían disparar por encima de esos valores de dominio de cielos despejados a partir del domingo, en noches verdaderamente tórridas con temperaturas que no van a bajar de los 24 grados. Cada lunes continuará el calor, temperaturas máximas que van a rondar los 33 grados. 101.4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 Son las 10 y, y 37 minutos en de la mañana y antes de iniciar ese rincón gastronómico con Manoli Guilaber vamos a disfrutar de la música brasileña que también despuntó en la época de Elvis o en la época de los Ronetes con el cantautor y guitarrista Tokino vamos a escucharlo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 Um instante imagina uma linda gaivota voando céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim, Estambul Pinto um barco, uma vela branco navegando É tanto o céu e mar, beijo azul Entre as nuvens tem surgindo um navio, voz agrerrada tudo em volta, colonido com suas luzes a piscar, basta imaginar e ele está partindo sereno, e se a gente quiser. Ele vai pousar. Hum.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 una folia qualquer, el desenho de un sol amarelo Y descolorirá Y con cinco o seis retas é fácil fazer un castell Y descolorirá Si no simples compás Como un círculo fácil 101.4 Tele-Elx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 10 y 41 minutos de la mañana, tenemos 25 grados y medio de temperatura y ya estamos preparados para encender los fogones de Nieves Hill con Manoli Guilader. Muy buenos días, Manoli. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os echaba, os echaba de menos después de la fiesta de San Juan. Sí que será. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Claro. Pero ya estamos aquí otra vez de nuevo. Bueno, unas, unas fiestas que no eran las nuestras hasta hace poco no nunca había sido fiesta San Juan en elche pero mira eso que nos hemos encontrado el bueno, año pasado pues, también lo fueron pero como estábamos en plena pandemia bien, y nos enteramos la verdad una ocurrencia del señor sí. Chimo Puig, no una Dios. buena y sí, sí, además una ocurrencia completa porque eso del día esperado recuperable. recuperable era sí. un concepto nuevo y sí, desde de, <risa> no nunca la verdad no, no no creo que creo que Ay, mira, se, me de, se me acaba de conectar el móvil Bueno, son cosas que pasan en directo Y qué <risa> sintonía más bonita tienes ¿eh? Me la tienes que decir y sí, así sí. la ponemos Pérate, Voy a ponerlo en modo avión ya no Menos problema. mal que no me pasa a mí sola <risa> Bueno, pues soy Nieves Que como sabéis Es una persona experta en gastronomía Aparte de ser la directora del Fogón Y vicepresidenta de la Asociación de Estelería del Che Bueno, hoy queremos hablar de algo que a mí me llama mucho la atención Nieves, porque con esto de las sí. Dietas nuevas que ha van apareciendo la dieta del ayuno, eh, formas de, de dictarnos nuevas normas a la hora de comer. Eh, yo siempre he tenido entendido que hay que comer varias veces al día, pero ahora parece ser que unos dicen que hay que comer una o dos veces al día, otros que hay que saltarse algunas comidas. ¿Cómo tenemos que comer? ¿Qué es lo que pues dicen sí. los nutricionistas y los expertos como tú? Al final, como tú dices, esto es, es un lío. O sea, dices, bueno, vamos a ver. Eh, según todo porque a mí me gusta estar estudiando siempre todo este tema para saber qué es lo más adecuado y cuál es la forma de alimentación más correcta no sí. entonces eh, fíjate que sabemos ya que hay no quiero decir una dieta pero sí una forma de comer para cada persona al final es tenemos que ir personalizando tanto que eh, ahí pues, pues cientos, cientos de formas de comer diferentes. Y lo que sí están de acuerdo los expertos es que eh, tienes que atender a qué es lo que tu cuerpo necesita y a qué es lo que a ti te sienta bien. O sea, ya es muy difícil establecer unos criterios tan ajustados, tan determinados, como sabéis que hasta no hace nada siempre se ha dicho que son cinco comidas al día. Eso es lo sano. ¿Qué pasa? Que cinco comidas al día, según lo que comas, Y eh, si a ti te va bien esas cinco comidas... Y el desgaste que tengas también por tu actividad. Y la necesidad calórica que tengas. Entonces, uh -huh. no para todas las personas, desde luego, le van bien las cinco comidas y luego que a veces comer de forma saludable cinco veces al día supone un estrés sobre todo para las personas que estamos en activo y estamos trabajando porque dices bueno, sí, sí, yo quiero comer bien quiero cuidarme, estoy trabajando quiero estar bien pero es que cinco comidas al día saludables a veces puede resultar un poco complicado Bueno, pero también hay que decir en que en es, no, son, no son cinco comidas son eh, eh, dos comidas o tres importantes claro. y luego te, te entiendes claro. ¿Cómo ¿no? tienen que ser esas cinco comidas? Pues hay dos criterios que en toda la forma de, de alimentación consciente, que es lo que estamos eh, abordando hoy, eh, hay dos eh, reglas que hay que respetar siempre. Y una es la calidad y otra es la cantidad. O sea, ¿qué es lo que voy a comer y en qué cantidad? Eh, es absurdo a una persona ponerle una dieta de adelgazamiento, por ejemplo, con cosas que no le gusten eso pues está condenado al fracaso... ...eso no, no no nos va a llevar a nada... ...franza y ensalada todos los días no puede ser... Es, ...no, exacto... ...pero sí que hay unos criterios que hay que seguir... ...y que uh -huh. es que la comida sea natural... ...no nos vale nada que esté procesado... ...eso sí que ya está demostrado científicamente... ...¿por qué? porque todo el procesado lleva añadidos... ...que lo que hace es retención de líquidos... ...nos está intoxicando el organismo... ...poquito a poco, casi no nos vamos dando cuenta... ...pero al final resulta que el hígado, los riñones... ...están obstruidos, no pueden eh, hacer su, su función como deben... ¿no? ...y eso a lo largo del tiempo... Eh, con esa forma de comer de forma repetida, pues están habiendo, ya ya están apareciendo muchos problemas eh, que se están haciendo crónicos y bueno, ni que decir tiene, que lo hemos comentado aquí muchas veces, pues el tema de del azúcar, ¿no? El azúcar en sangre. Cuanto eh, más lejos mejor. Ya, eh, la diabetes es un problema que cada vez se ve que va un aumento y entonces, sí. claro, están, in, están investigando a ver por qué. ¿Por qué? Pues eh, por la forma de comer. O sea, la forma, la cantidad de el comida peso, y también. la calidad, efectivamente. Y sabéis que siempre hemos dicho que aquí lo, lo principal, lo, empezamos a cuidarnos cuando vamos a comprar. Eso es lo primero. Según lo que tú compres, lo que tengas en tu en tu entorno, al final es lo que vas a consumir. Uh -huh. Entonces, hay que ser muy consciente desde el principio en qué es lo que vamos a comer. Y que la diabetes, además, se ha convertido también en otra pandemia. Es ya, otra ¿eh? pandemia, exacto. Y, bueno, está afectando a niños. que Eso, eso es lo más duro. Uh -huh. o sea Eh, yo creo que ya vamos siendo conscientes de lo que supone una persona diabética pero os puedo decir que cambia totalmente la vida tanto de esa persona como de las personas que están a su alrededor pero para un niño es tremendo para un niño es es duro es uh -huh. duro lo que pasa es que los niños tienen esa capacidad esa flexibilidad de adaptarse a todo pero eh, que sepamos que es, es muy complicado y que es que no hay por qué o sea, es que no hay por qué es que hay que yo muchas veces el otro día estaba estaba en casa pensando y tal y digo vamos a ver, cuando tengo alguna duda me acuerdo de mi abuela o sea, ¿qué, ¿Qué hacía mi abuela en esta comida? ¿Qué hacía? Al uh -huh. final, fíjate por qué Porque en aquellos en aquellos momentos Cuando yo era la niña, es que no había nada Absolutamente nada empaquetado Yo solo decía claro. a mi hija el otro día Nada, es que hasta cuando compraba magdalenas Iba al horno Y las madalenas recién sacadas del horno Eso era lo que se ponía o sea sí. El pan recién el, el hecho pan, todo, todo, todo, todo Entonces no eran procesos industriales Era todo tal cual, natural, ¿no? Y la comida, pues, se hacía en casa como, como se debía hacer carne que comías dos veces a la semana a lo mejor. O sea, no comías más. ya o sea, era Desde luego eran mucho más ecologistas de lo que somos ahora, ¿no? Y ahora tenemos que volver a echar un poquito marcha atrás y a ser conscientes. Sobre todo, conscientes eh, cuando vamos a comer Primero, ¿qué es lo que vamos a comprar? Y después, ¿qué estilo de vida queremos tener? Y, bueno, las personas que trabajamos cinco veces no la tiempo a comer. Desayuno, no. comida, cena y ya va bien. Exacto. <ríe> Luego el tema de los horarios, ¿no? Sí. Que parece que haya que tener un horario estricto a la hora de comer. Uno tiene que comer cuando tiene hambre, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, a nosotros nos, nos resulta pues extrañísimo, por ejemplo, los horarios que tienen los extranjeros, ¿no? Que sí. algunos, eh, los ingleses, por claro. ejemplo, que comen a las doce del mediodía y cenan a las 6 de la tarde dice dices, sí. es horario más extraño, ¿no? Pero ellos ellos pensarán lo mismo de nosotros. Claro, claro, efectivamente. Fíjate tú que la cuestión de horarios ya no es, ya no atendemos a cuando realmente tenemos hambre o cuando el cuerpo nos lo pide. Los horarios establecen desde que somos muy pequeños eh, dependiendo de, de la actividad que vayamos a tener. Bueno, mira, Entonces, ahora, por ejemplo a los bebés, a los de lactancia, les dan a... ¿Cómo le llaman...? A demanda. O sea, Dema antes sí, era cada no, tres horas no, o cada cuatro horas. Sí. Ahora los no, bebés, no, no, no. cuando tienen hambre, comen claro. y maman. Eso, eso es un infierno porque la mía era cada hora y media. <risa> imaginaros, imaginaros. Pero siempre ha sido así, ¿no? Siempre hemos dado de, a la demanda cuando no, lloran. Bueno, no, a, a, no antes decía cada no te tres creas. horas. Y no, ah, a que... mí me decían, déjala. Déjala que llore. También entiendo que era por mí. Porque yo tenía el pecho en carne viva, <risa> era una cosa, pero sí que es verdad que me decían, no, no, aguante, que aguante un poquito, y ahora no te dicen eso para nada, o sea, cuando tenga el bebé, cuando tenga hambre, ¿por qué? Porque la mía era muy finita y, y tragaba muy poquito y muy despacio, entonces, ¿qué pasa? Que tomaba poco, se cansaba y al poco tiempo quería volver otra vez a, a tomar, ¿no? Entonces, la verdad es que lo sano y lo saludable es que la persona coma cuando le apetece. Eh, de hecho, fíjate que es un instinto que tenemos desde que nacemos, como luego a través de, a lo largo de los años casi que lo vamos perdiendo. No sí. sabemos lo que nos apetece, no sabemos qué es lo que realmente nos sienta bien, lo que debemos de comer, y ese, ese instinto al final, eh, el, lo, que, lo que tenemos que ir recuperando, ¿no? y una de las formas de recuperarlo es comiendo la comida natural, uh -huh. sin ningún tipo de añadidos. Por supuesto que tiene que estar buena, por supuesto que tiene que estar sabrosa, Y en la cocina no tenemos excusa, las personas que nos dedicamos a la cocina, a la gastronomía, tenemos mil recursos para que hacer que esa comida sea rica, esté buena, manejamos muchísimas especias, condimentos naturales, que, que, que lo que hacen es enriquecer la comida y luego los conocimientos que tenemos, tanto de, de, del producto, de cómo incluso de cómo, sabéis que según se corta la carne, Sabe de una forma o sabe de otra. Uh -huh. O sea, eso mm, ha habido ahí un trabajo a lo largo del tiempo y entonces se ha, se ha dado cuenta de que te puede gustar más o menos siendo el mismo producto, el mismo producto sano. No hace falta que le añadas sal, no hace falta que le estés añadiendo eh, cosas que, que, que estimulen el sabor. No, no, simplemente sabiéndolo manejar eh, puedes conseguir un resultado muy diferente, ¿no? entonces yo siempre voy a defender las personas que nos dedicamos a la cocina pues claro pues somos profesionales nos preparamos estudiamos preparamos para eso y bueno y ahora ya os puedo decir yo con eh, con 25 años pasaditas ¿Sí? <risa> dedicándome eh, expresamente a esto pues os puedo decir que desde luego sale más económico ya, Eh, que te den la comida preparada y vas a comer más de forma más equilibrada que, no sé, yendo a lo mejor preparando cosas que a lo mejor no sabes preparar y lo peor de todo, pues ir y comprarlo ya empaquetado eso nunca, hay que comprarlo no. en establecimientos como Exacto. el fogón que está todo recién hecho de primera claro. hora de, de la mañana eh, últimamente decían el desayuno es la comida más importante del día eso ahora parece ser que es un mito Efectivamente. de todas formas sí que si, si lo piensas, yo dándole vueltas a todo esto, porque como tú dices esto es lo último en tema de, de investigación eh, de alimentación entonces eh, hay veces que se desayuna Mm, tampoco de forma adecuada, o sea, de forma Ahí quien ni desayuna. Ingeri Primero, que a veces se desayuna ingiriendo de más, mm. con lo cual hay personas que ya se sienten pesadas, nada más diga. ¿Qué pasa? Que hay personas que les siente de maravilla ese desayuno porque lo necesitan, mm -hmm. porque su cuerpo se olvide, pero hay otras que van a empezar ya mal el día, ¿no? Entonces, Hay que atender a esos, a esos estímulos, ¿no? Se ha demostrado que la pri comida principal que debe de estar muy bien planteada, muy bien planificada, es la comida central del día. La del mediodía. La del mediodía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya lleva unas horas en activo, después te quedan otras horas más eh, haciendo pues lo que quieras, ¿no? Entonces, esa comida sí debe de ser nutritiva. Tiene que tener los componentes necesarios, lo justo de hidratos de carbono, lo justo de proteína. Tiene que tener vitaminas y minerales, o sea, la verdura no nos puede faltar en ese tipo de comida. Y ahora, por ejemplo, la fruta, con este tiempo que nos hace una fruta fresca, bueno, es que te rehidrata y te va a aportar, sí que es verdad que te aporta algo de azúcar, pero son unos azúcares que el cuerpo reconoce y acepta eh, muy bien. Entonces vamos a centrarnos muy bien en esa comida del mediodía. La, cocina, la cena sabemos que tiene que ser austera siempre. Como cenas mucho, pues es, es más bien duermes mal, tienes pesadillas efectivamente. Uh -huh. Entonces la cena tiene que estar muy ajustada lo que vas a hacer, qué vas a hacer después de cenar, descansar. Pues entonces tienes que, que comer poquito, que sea lo más líquida posible, que sean pues verduritas. Eh, lo más ligera y, por supuesto, no cenar y acostarse. Uh -huh. Si no, debemos de cenar y a una hora prudente, por ejemplo, las 8 de la tarde es una hora prudente. Yo sé que a veces aquí, con los horarios que tenemos, es que uno termina a las nueve de la noche de trabajar entonces es complicado, no a veces es complicado pero siempre hay que tirar eh, en el horario más bien hacia antes que hacia después mm -hmm. o sea, si podemos merendar a las 7 pues merendamos, hacemos una merienda cena a las 7 de la tarde y ya está, o sea, y a lo mejor por la noche pues no sé, cualquier cosita muy ligera que te pueda apetecer o beberte un buen vaso de agua. Eso también es algo. El agua es buenísima. Ahora necesitamos mucha hidratación y eh, no hay que perder, perderla nunca de vista. ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, yo hoy no quiero ni acostarme con el estómago pesado ni tener pesadillas. Así que recomiéndame hoy qué puedo comer en el fogón y esta noche qué puedo cenar, qué me puedo llevar para cenar. Pues mira, si vas a cenar, no muy tarde, vas a seguir mis consejos y, y vas a cenar a una hora prudente. Los voy a seguir. Yo te aconsejaría pues, una media doradita al horno. Mm, ¡Qué rica! Claro, y luego pues la, nosotros los platos van completos, con lo mm. cual esa media dorada ya lleva sus verduras adecuadas, mm. con lo cual yo es que no le añadiría nada más. Nada más, para una cena, fíjate. Exacto. Y el pescadito siempre eh, priorizándolo, sobre todo la cena, sobre la carne. Si la carne eh, cuesta mucho más de digerir, no quiere decir que no sea buena, una pechuguita de pollo también a una hora prudente, pues está muy bien ahora en verano. Eh, yo desde luego, ¿la ensalada se puede tomar por la noche? Sí, yo prefiero tomar otros tipos de cocción por la noche. O al horno, ensalada, o hervidos, o al vapor. La ensalada es buenísima, es sana, para mí es obligatoria. Eh, en la comida central del día, sí. sin embargo por la noche pues nos puede producir pues un poco de flatulencia, luego todo eso sabemos que como lleva mucho líquido, pues igual no Eh, nos va a molestar un poquito cuando estamos durmiendo. Luego por la mañana o sea, te levantas con la barriga hinchada. Eh, efectivamente. Entonces yo la ensalada por la noche no es la principal recomendación. Que te apetece y que, bueno, bien. Y te sienta envergada. bien porque luego a, eh, a, a cada uno nos sienta bien las cosas. Exacto. Otras. Y luego las ensaladas con aguacate. Es una cosa mm. que se está investigando mucho ahora. El, el aguacate que era algo así como que si engorda. Si. No, no, no. El aguacate no engorda. Sí que tiene grasa, pero es una de las grasas que el cuerpo necesita. Sí y es muy saludable, entonces acompañar a lo largo del día eh, mira, pues igual a media mañana una tostadita con un poquito de aguacate aguacate y tomate por ejemplo y unas semillas, unas mm. de girasol a mí esa, esa me encanta, esa es una de las mis favoritas, ¿no? como siempre, un pan de panadería un pan de calidad, un buen pan todo eso, va, bueno nos va a dar una energía eh, increíble, y eso acompañado con un poco de fruta, ya tenemos un almuerzo perfecto bueno, eso ahora la cena o la comida? Eso es una comida temprana Vale, ¿y, la, y para la cena que me recomiendas que me lleve? Para la cena, pues hemos dicho es algo de pescadito Eso, el pescadito para, para esta noche No me estás haciendo casa ¿Sí, no, eh, <risa> no. Es que me estaba liando, digo no, ya, no, yo juraría Tiene mucha hambre y no, quiere repetir Es que entonces, me hace ilusión comerme el pescadito esta noche digo, claro. ¿me lo está quitando? ¿Me está poniendo al mediodía no, o qué? No, entonces no, no. al mediodía que me como Al mediodía, yo siempre, yo soy de persona de plato de cuchara Entonces, yo, eh, un buen plato, aunque sea verano, con unas, legumbres, con unas legumbres, tenemos platos, ensaladas de legumbres frías, uh -huh. con lentejas, con garbanzos, que yo os invito a que las probéis, porque están riquísimas, y legumbre hay que comer, hay que dejar de comer menos carne, menos proteína anima, animal, y más legumbre, vale que es una proteína muy sana entonces, un buen plato de legumbre tanto si te gusta frío como si te gusta caliente, uh -huh. acompañado, eso sí ahora sí, de una buena ensalada para mí es una comida central del día perfecta, y si os gustan unos frutos secos ahí en esa hora también, un puñadito de almendras, unas, unas nueces. nueces exacto, ¿eh? nos va a dar energía y también son eh, muy beneficiosas, ojo no fritas no, no, tostadas, Yo tostadas Yo me vienen con el puñal de almendras fritas No, no, y con, mucha sal. con muchas sales tío, es que... No, almendras, todo lo, más, todo lo más tostadas Si no te la comes cruda pues está un poquito sosa pues, Pero tostaditas. mira que fritas con sales tan buenas ah, ¿eh? No supuesto. una cervecita Es un día, eso puedes hacer un día Pero habitualmente vale, vale, no. vale, Muy bien, bueno pues es un placer como siempre Tenerte nieves, ante cualquier duda ya sabéis que tenéis la tienda online en el fogón para consultar, para comprar y no tener que hacer colas, ir sin prisas y elegir con tranquilidad. Pues hasta la próxima semana, nieves. Bueno, pues hasta la próxima semana. Cuidaos mucho. Igualmente. Hasta, hasta el nada. jueves. Hasta luego.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 Italia. La Glorieta Con Rosmar y Alonso 11 en punto de la mañana Y antes de la siguiente entrevista Después del Fogón Ilicitano Vamos a disfrutar De este sorbito de champán Don't uh -oh. 84 Teleelch Radio marca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 Pasan 11 minutos, no 8 minutos de las 11 de la mañana y vamos a hablar de los rotarios de Elche porque premiaron ayer a los mejores estudiantes de agronomía, medicina, ADE y derecho. Y mañana viernes se llevará a cabo el tradicional cambio de presidencias de los dos clubes ilificanos en Elche, en el Puerto del Cura, donde tradicionalmente también en esa velada de cambio de presidencia se entregan los galardones el Club Rotary Elche va a distinguir este año a Joaquín Pérez por su trayectoria empresarial y a Joan Castaño por su labor profesional y se llevarán a cabo más reconocimientos como al personal sanitario y a los premios del pasado año que no pudieron entregarse por la pandemia. Pues bien, para hablar de todo ello contamos con el actual presidente del Club Decano de los Rotarios, Juan Jesús González, a quien damos la bienvenida. Juan Jesús, muy buenos días estar contigo eh, Bien, eh, Juan Jesús, eh, hemos eh, dicho que habéis premiado a los mejores expedientes. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eh, pues sí. lleváis a cabo este acto de, de dar un premio, además, que consiste en mil euros a los sí. mejores eh, expedientes académicos? ¿Y por qué pues esas verdad, carreras? Hacemos... ¿Y por es, y por qué habéis escogido esas carreras? ¿Agronomía, pues carreras son... Medicina, sí, Adel, Derecho? Son... ...son muy representativas de lo que se va, de lo que se cursa aquí en nuestra ciudad de Elche... ¿eh? ...de manera que hay eh, tenemos tres universidades, eh, la Universidad Miguel Hernández... Eh, ...tenemos eh, de la Universidad Miguel Hernández un premio en Ingeniero Agrónomo y también en Medicina... Y luego tenemos del CEU el premio ENADER, Administración y Dirección de Empresas, y tenemos la UNED, la, a distancia, la Universidad de Distancia, que se otorga el premio de Derecho. Eh, se viene otorgando desde hace muchos años en conmemoración a rotarios que ya han fallecido, pero que han tenido mucha significancia dentro de nuestra organización. Y lo que se pretende pues, es dar un estímulo es decir en el rotary club estamos convencidos que el futuro de la sociedad nuestra del progreso depende de la formación de los alumnos y es un estímulo más eh, lo que se pretende es premiar el esfuerzo eh, y la dedicación y Eh, es esto lo que se pretende, de manera que eh, nosotros solicitamos a cada una de las universidades que nos digan cuál ha sido el mejor expediente, no es una lección nuestra, nos viene dado desde las universidades que conocen los expedientes y a los alumnos que nos indican las universidades nosotros le hacemos en un acto eh, que tuvimos que tuvo lugar ayer en el Hotel Huerto del Cura, pues le damos este premio como reconocimiento a su esfuerzo y además le lanzamos un mensaje. ...que tengan planes ambiciosos para el futuro... ...ya que han demostrado cumplir también como estudiantes... ...pues la sociedad necesita que ellos sigan esforzándose... ...y tener planes ambiciosos para el futuro. Sabemos del esfuerzo y el sacrificio... ...que supone conseguir el mejor expediente académico... ...en cada grado, por eso nos gustaría que termináramos de hablar de este acto que ustedes llevan a cabo durante años, pues con el nombre de los premiados. ¿Quiénes son los mejores estudiantes académicos en estas universidades que ha citado y en esos grados? Pues mira, en, como ingeniero agrónomo, eh, es el premio que, que otorga el Rotary Populice, y Se llama el premio Pascual Mira, en honor de, de ese rotario fallecido. Se ha entregado este año a Jesús Nicolás Marín, como ingeniero agrónomo. Eh, ...el premio Juan José Brotón Valero de Medicina... ...se ha otorgado este año a María Marco Gómez... ...el premio Antonio López de Administración y Dirección de Empresas... ...se le ha entregado a María Rosique... ...y el premio en Derecho de la UNED a Alberto José Pérez... ...es el premio a Alejandro López de Castro... ...de manera que esos cuatro alumnos eh, brillantes... Recibieron ayer, y tuvimos la ocasión de conocerlos y saludarlos personalmente, a ellos y a sus familiares, eh, en el acto que organizamos ayer en el puerto de Alcuna. ¿Y esos alumnos, los mejores expedientes también de años anteriores, eh, acaban vinculados al Rotary de alguna forma? Bueno, no, no, no es, realmente los, los jóvenes no, no, los jóvenes tienen una existencia, digamos, eh, Muy imprevisible, sabes tú yeah. cómo están hoy en día las cosas, van a trabajar a unos sitios y a otros no saben, ahora han terminado ese, esas vías por las que discurren con una, una programación de lo que van a hacer, un curso detrás de otro, pero el momento que terminan los estudios, ese momento es un momento de crisis en el que ellos van a tener que enfrentarse con el siguiente proyecto, que es cómo enfocar su actividad profesional. ¿Eh? Tienen una gran formación, pero ellos van a formarse, a adquirir experiencia cada uno en un sitio. ¿Eh? Entonces, no pueden estar vinculados tan pronto al, al Rotary Club. Algunos que puede que lo vayan a hacer en el futuro, pero no en el futuro inmediato. ¿eh? Eh, Quizá en un futuro más lejano. Es, es curioso, porque los mejores expedientes académicos no tienen más oportunidades de conseguir un buen puesto que el resto. Sí, es que tienen que eh, quizá tengan más oportunidades, pero eh, hoy en día la vida social es tan diversa, tan variada y cada carrera establece unos presupuestos y unas posibilidades distintas. Hay mucha gente que va a estudiar al extranjero, a formarse al extranjero después de haber cursado su carrera aquí en España. Y otros van a trabajar, en, no a formarse, sino a trabajar ya en empresas o hacer prácticas en un sitio y en otro. Es imprevisible y no se puede trazar una, una vía y una norma común para todos ellos. ¿Y no hay, hay cazadores, no hay cazadores de talentos? ¿El mercado no los caza antes de que se marchen al extranjero, antes de que sigan su formación? Estos expedientes, estamos hablando de los mejores. Sí, sí, sí. Yo creo que, que la vida es muy larga y un joven con con una con una un magnífico expediente lo que debe hacer es seguir formándose. Eso es lo que pienso yo. Bien, y yo creo y, que es lo que de hecho hacen. Y, ¿eh? y, y es muy necesario por alguna cuestión que vamos a abordar. Eh... Juan Jesús, porque mañana además hay cambio de presidencia y ustedes van a aprovechar esa velada para también entregar, no solo eh, premian a los mejores estudiantes académicos, también premian a trayectorias profesionales y, sí. y empresariales de la ciudad. Este año, este año, eh, ¿por qué han escogido a Joaquín Pérez para la trayectoria empresarial y por qué Joan Castaño para la profesional? Bueno, pues eh, eso se, se somete a votación secreta dentro del de club, de manera que son personas, personajes en estos dos casos concretos de nuestra ciudad eh, y, y todo el mundo puede conocer y mañana se pondrá de manifiesto eh, la biografía. Resumida, muy resumida, porque son trayectorias muy largas de servicios a la sociedad. ¿eh? Joaquín Pérez Vázquez pues es creador y fundador de Neumático Soledad, que pues es un imperio que se ha creado de, de, partiendo de cero, ¿eh? y eso tiene un mérito enorme y es el trabajo de toda una vida, de esfuerzos, de proyectos culminados con éxito. y Claro que la sociedad debe reconocer el mérito porque eh, ha creado cantidad de puestos de trabajo, de riqueza y, y supone una actitud ante la vida que la sociedad debe reconocer y nosotros en el Rotary Club pues reconocemos de esa manera eh, como empresario y como profesional. En el caso de Joan Castaño, pues es un, un personaje que ha dedicado, tiene una labor constante, un trabajo ingente de publicaciones sobre cuestiones que interesa fundamentalmente a nuestra ciudad. Eh, parece mentira que una cosa tan importante pues no se haya reconocido antes y este año pues hemos querido reconocer nosotros todo ese trabajo a lo largo de tantos años. Es una persona con un conocimiento de todos los detalles históricos de Eche, aunque su formación es de químico, porque Joan Castaño sí. es químico de carrera, sí, sí. pero es historiador de profesión y no se le premia como químico, sino como historiador, como profesional. ¿Eh? Es una persona que tiene publicados innumerables eh, estudios reconocidos por su, ca por su calidad eh, sobre la historia de Elche, de manera que nos parece eh, de, de un interés social pues muy grande y hemos querido reconocérselo así este año. ¿Y qué pasa con los premiados de, de 2020, de la pandemia, que no pudieron pues pasa... entregar ese galardón? Pues pasa dos cosas. Una, muy triste, es que José Paredes, que era el que se inició el año pasado y no se pudo entregar, ha fallecido recientemente. Sí, cierto. Entonces entonces su hijo pues eh, recogerá eh, el premio eh, la noche de mañana en el huerto del cura. Pero fíjate, es, es una pena, una pena enorme. Se le otorgó el año pasado. Sabíamos que este año iba a venir, a ir a contactar con su familia. Eh, a pesar de su edad, iba a uh -huh. asistir a, al acto. ¿Eh? Y, ...y hace unas semanas casa, pues, falleció sí. en un accidente... ...de manera que, eh, a, a título póstumo, es la primera vez que ocurre esto... Eh, mm. ...y acompañamos a la familia, pues, en el suelo... Eh, pero, ...pero le reconocemos el mérito que ya le reconocimos el año pasado... Mm. ...y qué decirte de Antonio Serrano, Bruch, el arquitecto mm. de Elche... ...pues, eh, como trayectoria profesional, pues, fíjate lo que ha representado... ...en la arquitectura de Elche y de la provincia... Eh, la cantidad de proyectos eh, el gabinete suyo que ya lo fue anteriormente de su padre, pues ha marcado eh, una trayectoria en ese campo de la arquitectura impresionante que tiene que ser reconocido, en este caso da la casualidad que Antonio Serrano es, es un rotario que pertenece a nuestro club, pero de luego no se puede llamar sí. a esto endogamia sí, sí. sus méritos están mucho más que, que claros y evidentes Pues, Juan Jesús, también van a aprovechar ustedes ese acto para el cambio de presidencia. Recuerdo que le entrevisté nada más eh, coger usted la presidencia, de porque cambian cada cada año. Le entrevisté sí. y, y usted pasará la historia pues por ser el, el presidente del Rotary del, del Club de Cano, el Club Rotary Elche, del año de la pandemia. ¿Termina su mandato mañana? Eh, sí, vamos a hacer balance. Yo la entrevisté porque ustedes promovieron un proyecto que podía ser eh, muy importante y era detectar a tiempo, 15 días antes o, o con más antelación, el COVID en Elche a través del análisis de las aguas residuales. ¿Cómo quedó este proyecto? Bien, pues permíteme que diga que este año es el 30 aniversario de nuestro Club en Elche, es el año de la pandemia y también el año del 30 aniversario de la Constitución, de, de la fundación de la club en Elche. Efectivamente, el año pasado, antes de que yo fuera presidente, la presidencia que, que, me, que me antecedió de Joaquín Garrido, eh, leímos en el Rotary Club, leímos un paper presentado en la revista Nature, eh, alrededor del o 14, no recuerdo exactamente, de abril del 2020, en la que un instituto holandés ponía de manifiesto la posibilidad de detectar el virus de COVID analizando las aguas residuales, no no 15 días, sino simplemente cuatro días antes de que apareciera cualquier eh, miembro de la población diagnosticado con COVID. ¿Eh? Mm. Y nosotros rápidamente lo pusimos eso en conocimiento de el alcalde de Elche, ...porque es el que manda en agua, en la compañía de, de Agua y Belch... ...y también de la Universidad Miguel Hernández... ...de manera que rápidamente ellos se coordinaron... ...tanto Agua el y con el pequeño equipo... ...que se constituyó en la Universidad Miguel Hernández... ...para realizar esas pruebas, esos análisis... ...fíjate que estábamos en unas condiciones pésimas de contagio... ...y estaba prohibido hasta salir a la calle... ...eso sea, antes se podía salir a la calle... ...para ir al supermercado o a la farmacia sí. o al hospital. ¿eh? En esas condiciones si estaban cerrados los laboratorios... ...pues obviamente se dilató un poco la puesta en marcha... ...del laboratorio de la Ciudad Migrarnal... ...porque es que los, los propios eh, científicos... ...no podían ni acudir al laboratorio en esas condiciones. Sí. De que llegó a montarse el laboratorio... ...llegaron a analizarse las muestras... ...que Iguadel eh, llevaba, a, ponía a su disposición... ...de las muestras que se tomaban a la entrada... De, de la estación de, de saneamiento de depuración de aguas residuales de leche de, de los tres de las tres eh, estaciones que hay y efectivamente rápidamente detectaron el virus del SARS en aguas residuales pero rápidamente nos comunicaron que tener unos resultados fiables era más difícil de lo previsto porque el virus lo detectaba pero es que el virus se sabía que había realmente no tenían ya a eso en esos momentos no tenía gran importancia detectar si había virus o no se sabía que había pero sí que en la universidad se dieron cuenta rápidamente que el tema era más complicado de lo que parecía, porque ellos tenían que analizar obviamente milímetros cúbicos de, de muestras de agua tomadas, uh -huh. pero eran milímetros cúbicos sobre caudales de cientos de metros cúbicos por hora que iban accediendo a esas plantas, es decir, podía darse resultados negativos porque en una toma concreta no aparecieran muestras humanas, sino que a lo mejor ese agua que estaba entrando en ese momento Había, pues, de una industria o de un lavadero de coches o otra cosa, pero no habían restos humanos. Entonces, se podían dar falsos negativos. Habiendo contaminación, pudiera ser que el resultado de, de, del SARS de presencia fuera negativo. Y ellos, con toda sinceridad, lo reconocieron así. Y nos dijeron que no querían seguir para adelante con el proyecto porque eh, veían ese problema. Eh. Efectivamente, existen... existen Tecnología para superar eso. Claro, eh, porque si se eh, hace en otros sitio se habrá superado. Ellos problema, conocen ellos claro. conocen que la empresa que lidera esto en el mundo, BioBot, de la Universidad sí. de Harvard, pues no solamente analiza el SARS, el virus eh, en la muestra de agua, sino analiza otras cosas. Claro. Un marcador, completamente un fago, uh -huh. del cual se conoce la presencia constante en heces humanos. Porque es un fago que coloniza ...el microbioma de las bacterias que tenemos las personas en el intestino... ...entonces se conoce que se, se distribuye en las heces humanas... ...de una concentración constante. Entonces en una muestra que no haya el fago... ...aunque salga no es que el fago no hay... No, ...no significa nada, significa claro. que ahí no hay muestra humana. Claro. Pero cuando aparece que sí que hay el fago... Pues ...efectivamente entonces se sabe incluso a qué dilución... ...viene y se puede corregir la presencia o no eh, la presencia del virus del de manera Pero efectivamente en la Universidad Miguel Hernández en estos momentos... ...no existía un especialista eh, en fagos sí. intestinales humanos. Eh. Para mí eso lo que representa es lo que ya sabemos y este año se ha comprobado. Este año se está aprendiendo muchísimo, la humanidad ha aprendido este año del SARS muchísimo de virus. Eh, la... Toda la investigación sobre el virus ha tenido un desarrollo enorme, esperemos que esperemos que sirva para el futuro. Pero sí que hay que reconocer la importancia de una dotación de científicos suficiente y que lo estén investigando incluso en investigación básica, porque eso representa es una seguridad y una fuente de, de progreso para la humanidad. Pues si ustedes son han tomado conciencia de que hacen falta científicos. Eh, muchas de las actividades eh, que realizan, Irán encaminadas precisamente a poner en valor la inversión en ciencia. Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque te voy a contestar con un ejemplo. Nosotros este año hemos tenido todas nuestras reuniones semanales bien entendido que telemáticamente hasta el mes de junio que ya nos hemos reunido presencialmente porque estábamos todos vacunados. Pero el última la última la última reunión que tuvimos conectamos telemáticamente a través de internet con un científico que se conectó desde Estados Unidos, que es un referente mundial en gravedad cuántica de lazos. Está en la Universidad de Louisiana donde está instalado el Vigo, que sirve para analizar a través del de análisis de las ondas gravitacionales cómo es la estructura del, del universo. Este científico de 41 años, que es un referente mundial, resulta que nació en Las Vallas, Elche, ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? Te lo digo, te lo digo. Se llama se llama Iván Agulló Ródenas. Iván Agulló Rodenas Resulta que conocíamos sus publicaciones, los premios que ha recibido. Ha recibido por dos veces el premio de la Gravitational Research Foundation, que es un premio que se le ha concedido también a Stephen Hawking y a Sir Roger Penrose, el premio Nobel de Física de último año, compartido con otros dos. Ese premio lo ha recibido Iván Ilicitano de Las Bayas por dos veces. Es una referencia mundial. ¿eh? Yo tenía referencia por él leyendo libros de física que aparecía Pues bien, resulta que Iván Agullorro de Nás nació en Las vallas Pero nació en Las Bayas hijo de una familia sin ninguna instrucción, sin ninguna preparación. Y fue cuando asistió por primera vez a la educación general básica, lo suspendieron. ...tuvo que pasarse a la formación profesional... ...y en la formación profesional suspendió también... ...y pasó, el año que tenía 16 años... ...lo pasó eh, en una fábrica de calzado... ...y ese año se dio cuenta él que no quería pasar toda su vida... ...porque había gente más mayor haciendo lo mismo que hacía él... ...que era un niño... ...y intentó volver y reintegrarse a los estudios... ...se reintegró a formación profesional... ...que era lo único que podía... ...acabó aprobando por los pelos... ...y por fin pasó al bachillerato... ...y ahora viene el mensaje importante... En el bachillerato dio con un profesor de ciencias, voy a dar el nombre, Juan Ayala Vázquez, que le abrió, según nos contó él, a través de la pantalla de, de la del de, de, de, de, de, de ordenador, el 30 de mayo, que fue la entrevista que tuvimos con él, nos contó que ese hombre, eso fue una pelicia, le había abierto un mundo, que era el mundo de la ciencia. Fíjate si es importante la calidad de un profesor para cambiar la vida de un estudiante. A partir de ahí, estudió Físicas en la Universidad de Valencia, fue beca porque en bachillerato sacó el mejor expediente en bachillerato, después de sacar toda una vida de suspenso. Gracias a ese profesor sacó el mejor expediente. Fue a estudiar Física en Valencia. Le dieron el premio a la mejor tesis doctoral. Una tesis doctoral de la cual mandó una copia a su antiguo profesor de bachillerato con una dedicatoria emocionante, por lo que suponía de agradecimiento a la persona que le había abierto un mundo nuevo, el de la ciencia. Y a partir de ahí, pues ya estuvo en el CERN de Ginebra, estuvo en la cata de Stephen Hawking, en Cambridge, en el, en el Reino Unido, a partir de ahí en la Universidad de Chicago y en otro Estados Unidos, y ahora forma parte de, de como director de un equipo de investigación en la Universidad de Louisiana, en Baton Rouge. En fin, para que veas de lo que es capaz un buen profesor. De verdad ¿Sí? que… Para que haya buenos científicos, lo primero que tenemos que decir es que haya buenos profesores. Me emociona la, la historia que ha contado de este de este chaval, que ahora tendrá sus cuarenta y pico años, comentar 41, ¿no? 41 41 años, 41, de Iván Agullo, porque perfectamente la podemos llevar al cine, porque se va a convertir, como has dicho, en un referente mundial, en uno de los investigadores más importantes, y puede Déjame que te dé una primicia, Rosemarie. Acabamos de presentar una solicitud de que le dediquen en su honor un espacio en Las Vallas. Me parece que es un ejemplo que merece la pena eh, divulgar y multiplicar. Y nos gustaría que, que ese reconocimiento, si el ayuntamiento accede a darlo, pues también eh, incluyera ahí el mérito de los buenos profesores, de los buenos maestros. Eh, me parece que es un tándem eh, de el que hace despertar la vocación y el que tiene el mérito para llevarla adelante y se emociona y, y siente pasión, se apasiona por la ciencia. Me parece que eso es lo que necesita la sociedad de hoy en día y más la del futuro. Aparte que la ciencia va a ser el campo que abra más posibilidades profesionales. De manera que queremos hacer un llamado a toda la juventud, para que se interese, se apasione por la ciencia. ¿eh? Hoy en día tenemos internet, tenemos libros que pueden abrir mentes y desde luego no puede obviarse la importancia de los buenos profesores para él. Pues Juan Jesús González, muchísimas gracias por esta historia que nos acaba de, de traer. Evidentemente, le pediremos el contacto de Iván Agulló porque nos encantaría entrevistarlo. Eh, sí, supongo sí, sí, que sí, él sí. seguirá teniendo la nostalgia, la tierra tira mucho y sus raíces seguirán Bien eh, asentadas aquí y sobre todo en el Candelch le haremos pues intentaremos contactar con él y toda la suerte sí, del sí, mundo sí. a los rotarios que sigan sí, que sí. continúen con su labor de premiar a los mejores expedientes académicos y supongo que claro los rotars tienen también una un un trabajo social y es que ustedes en tiempo de pandemia también se han dedicado a ayudar a los colectivos más vulnerables nunca se olvidan pues, de ello de la solidaridad. Nunca. Este año tampoco. Dentro de nuestras posibilidades, pues hemos, hemos repartido pantallas protectoras al departamento de pediatría de la Ciudad General, a eh, la Fundación para la Salud Infantil, porque dan clases y había que separar unas cosas de otras y tal. Las pantallas de metálico han venido muy bien. Hemos repartido muchas de ellas, aparte de las tradicionales cosas que hacemos, como repartir juguetes a través de todas las parroquias de Elche, eh, al convento de las Tarizas, a Cáritas, al Museo Puzol, establecer los premios que ya hemos comentado. En fin, las pequeñas cosas que hacemos todos los años las hemos seguido haciendo. De todas maneras, nosotros pensamos que el, el tema más importante, la mejor ayuda que se puede hacer en la sociedad, es desde luego intentar eh, fomentar la importancia de la buena educación. Y este año hemos recibido la cantidad de especialistas en educación porque nos parece que es eh, la actividad más importante que hay social y que reclamamos el reconocimiento eh, a los profesores y también reclamamos la exigencia social de la excelencia de la práctica educativa porque realmente tiene una trascendencia enorme. pues Solo me queda preguntarle a Juan Jesús González ¿Quién le va a sustituir como presidente del Club Rotary? y ¿Quiénes van a ser los nuevos presidentes? Pues el presidente eh, va a ser del Rotary Club, Ese me va a suceder Francisco José Soler Obrero, un sí. gran amigo sí. ya fue presidente como yo y repite también en esta ocasión. De manera que le deseo lo mejor y contará como siempre en el Rotary Club nos ayudamos todos, de manera que formaremos una piña con su junta directiva, que él nombrará mañana. Y, por cierto, ¿el Hotel Huerto del Cura es la sede de los Rotarios? Sí, sí, lo ha sido siempre desde hace 30 años, ¿eh? efectivamente. ha ¿eh? sido es. Este año ha, eh, ha sido un vacío porque nuestras reuniones no han sido presenciales eh, en el Hotel Huerto del Cura y pero increíblemente lo que me parecía a mí a priori es que se mantuvieran todas las semanas. Hemos tenido 41 reuniones telemáticas, lo cual demuestra el espíritu y el amor al club que tienen los miembros del Club Rotario, que han sustituido una agradable comida en el Hotel Puerto del Cura con la presencia de un invitado presencial a quien hacerle preguntas y oír sus explicaciones sobre su especialidad, ha tener que reunirse a la hora de comer, pero sin comida, desde su casa desde la soledad de la pantalla del ordenador, pero no han fallado ni una de las 41 semanas que hemos mantenido todas las reuniones. Y reconocimiento a ellos. Y uh -huh. ha citado, ha citado eh, que coincide este año con el 30 aniversario es su eh, sucesor está preparando ya o están ustedes preparando ya las actividades conmemorativas del 30 aniversario. Bueno, el 30 aniversario ha sido este año y y lo hemos y no lo hemos conmemorado en absoluto porque ha sido un año totalmente, extraordinariamente fatal. Sí. Y ni siquiera nos hemos reunido presencialmente. Es decir Estábamos con contactos que se agradecían mucho, por cierto, porque ha sido una época en la que más se ha hecho de menos todo el mundo y creo que ha sido el contacto social. Sí. Y aunque sea a través de la pantalla, pues nosotros lo hemos mantenido. De manera que no hay mal que por bien no venga. Pero eh, el 30 aniversario ha sido ya porque se creció en 1991 y estamos en el 2021 de manera que ya lo fue en abril o sea, en abril hay 30 años que se creó nuestro club de manera que no hay más que celebrar que seguir con la marcha normal Pues muchísimas gracias eh, y en enhorabuena vosotros. por el trabajo A vosotros un saludo hasta siempre Adiós 101.4 Teleelch Radio Marca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 ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. WolfsCar de Grupo Paredes automoción Vende tu coche y obtén la mejor valoración en WolfsCar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, WolfsCar. Encuéntranos en Sor Josef Alcorta 37, Elche y en WolfsCar.es. Crashing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 11 y 35 minutos de la mañana y nosotros seguimos disfrutando ahora de la música de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, el mexicano estadounidense Carlos Santana, la canción Mujer de Magia Negra.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 del El Radio Marca 11 y 40 minutos de la mañana, tenemos 26,6 grados de temperatura. La Glorieta ya saben que desde el pasado lunes se tiene cuatro horas por delante hasta que venga nuestra compañera Rosa Lucas y regrese de sus merecidas vacaciones. Así que la Glorieta hasta finales del mes de julio durará cuatro horas y estará con todos ustedes ofreciéndoles pues las entrevistas, las tertulias, las noticias y sobre todo la música. Hemos hecho un repaso de clásicos del pasado y ahora dejamos el pasado para vivir el presente como lo quiere hacer Fangoria, que acaba de lanzar este año su carte dí en particular, momentísimo absoluto. Ellos saben que hay que vivir el día a día, porque tanto el pasado como el futuro es historia. Puedes olvidar el plan Te digo ya que no Que no saldrá Aquí y ahora Como norma universal Mi nueva religión La impermanencial que seguir, borlando el porvenir, lo que será, será. Si te creías inmutable y racional, cometes un error elemental. El día a día como sola realidad, no cuenta más que hoy. Carpetiem es la única verdad, tenemos que seguir burlando el porvenir, lo que será, será. Y no me permito previsión ni profetía, la tendencia viene siendo improvisar, no voy a discutir, es tiempo de vivir. 1.4 Teleelch Radio Marca En Ferroque la Llave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 ¡Prepárate para este verano! Este mes tienes un San John Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un San John Corando de Urban kilómetro cero por solo... 21.990 euros, nuevo, a estrenar. Matriculado en marzo de 2021, con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en el sesor Josef Alcorta 35 y en sanjongalicante.com.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 ...101.4, Tele-Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 11 y 47 minutos de la mañana... ...y nosotros continuamos, aún nos queda entrevistar... ...a, a nuestro compañero Daniel González, que González... ...quien nos adelantará el contenido del análisis de tele elche ...de su programa que se va a emitir esta noche tras el informativo Telenet, y también hablaremos en unos minutos con el presidente de la Sociedad Valenciana de Reumatología por ese congreso de medicina que se abre mañana aquí en Elche. Y mientras tanto, también tenemos otra previsión y sobre la 1-10 aproximadamente, leeremos esas ofertas de empleo que se encuentran colgadas en nuestra página web teleelch.es. ...hay una nueva oferta de empleo que acaba de entrar... ...y es que una fábrica de calzado BASP necesita a dos trabajadores... ...un lijador para botier y otro para dar cola... ...ambos con experiencia y eso sí piden que se mande un WhatsApp... ...a este teléfono al 682-384-435... ...el resto de ofertas de empleo son las mismas que días anteriores como... ...la de se necesita un chofer con carnet y tarjeta de tacógrafo... ...también un conductor de camión grúa... ...un operario de limpieza con carnet de conducir... ...trabajadora, una rebajadora para interior... ...otra empresa de calzado necesita encargado para la, la mecánica... ...con experiencia en producción de invierno... ...una aparadora para hacer costuras... ...también hace falta personal para timbrar... ...o una fábrica de vulcanizado que precisa encargado de producción... ...y vulcanizadores al corte... ...también hacen falta camareros... ...para turno de tarde... ...o se precisa cortador de máquina automática... ...en un restaurante en Torrellanón... Eh, ...se busca un ayudante de cocina... ...son todas estas ofertas de empleo... ...que tienen teléfonos... ...a los que deben ustedes llamar... ...si están interesados en las ofertas de empleo... ...teléfonos que nosotros... ...leeremos aquí... ...sobre la 1-10... ...1-5 de la mañana antes de poner fin al programa La Glorieta, pero que tú ustedes pueden perfectamente entrar en nuestra página web teleelch.es si están interesados en alguna de esas ofertas de empleo y también pueden ustedes llamar a nuestro contestador autónomo automático al 966061835 si quieren dejar una demanda o una oferta de trabajo. Todas las ofertas de trabajo las actualizamos de lunes a viernes en nuestra web y ya saben que a las 12.50, a la 1.00 menos 10 aproximadamente, aquí en Teleelch Radio Marca, en el 101.4, las vamos a leer. Esto es un avance de lo que nos queda por delante, porque aún tenemos una hora y 10 minutos de glorieta. Teleelch Radio Marca, 101.4 la radio de elche la, la, la... primer supermercado charter consum en elche parque empresarial en las instalaciones de gasolineras el todo lo que necesitas todos los días del año la gloria conrosmaryons y como tenemos por delante una hora pues vamos a seguir disfrutando de más música ya saben ustedes que se cumplen Pues el 50 años de el álbum mediterráneo de Joan Manuel Serrat pero también se cumplen más de 40 años de otra canción cara de gitana que se ha versionado pues en multitud de idiomas y por multitud de cantantes pero que popularizó uno el cantante argentino Daniel Marat vamos a recordarla. tus cabezos cubrían tu cuerpo tan llena de amor he bailando otro te abrazaba otro te besaba pero eras a mí a quien miraba cara bendita dulce apasionada neleste tu amor con una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero toda vida. Ay, ay, ay, ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor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 tant llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada 101.4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 Cinco minutos para las 12 del mediodía y seguimos recordando pues a cantantes como Julián Granados el que buscó a Lupita y con gran éxito de ventas en varios países a finales de la década de los 60 fundó el grupo Los Ángeles Azules y Los Buenos en el 75 dejó la música y se dedicó a criar perros y su hermano Paco fue guitarra, solista de Fórmula 5 ¿Recuerdan su canción? Lupita a lupita voy camino en Mexico Dicen que es tan bonita Voy buscando su amor Voy cruzando la sierra Por el aire suena su Mi guitarra en el hombro Mi tequila y el sol Cuando llega el atardecer Puedo ver su pelo cerca de mí Voy buscando a lupita es tan bonita Me hará feliz oh, I'm coming down to Mexico To meet my lovely and wonderful Peter And that's why I'm doing such a long, long, long way Mi familia te ha marchat Mi ciudad Y todo mi ayer Voy buscando a Lupi Y es tan bonita Como soñé La encontré En el camino Cerca de una Vieja ciudad Y con mi Guitara su pena morar vai mexico diz que buscando seu amor 101.4 Tele-Elch Radio Marca Vamos a bucear ¡Sí! Y vamos a navegar en un barco ¡Sí! Y vení debajo ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones pero tu servicio oficial Volkswagen A pasar el chequeo de verano es y que viajar rato. tranquilo Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega Vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras ¡Sí!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 Pues quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía y vamos a hablar de medicina porque mañana comienza en Elche, en el Hotel Huerto del Culea, del cura, la edición número 24 del Congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología para abordar los últimos avances en tratamientos y también en diagnósticos de las enfermedades reumatológicas. Pues bien, para hablar de ese encuentro médico contamos con el presidente de la Sociedad Valenciana de Reumatología, el doctor Francisco Navarro, a quien damos la bienvenida. Francisco, muy buenos días. Buenos días, aquí de Elche. Bien, nos gustaría saber, desde la Sociedad Valenciana de Reumatología, ¿por qué se ha escogido para la edición 24 el Hotel Huerto del Cura? ¿Por qué se ha escogido Elche? Bueno, yo soy en la segunda vez que soy presidente de la Sociedad Valenciana de Reumatología. Fui el primer reumatólogo que cogió plaza de reumatología en el Hospital de Elche en el año 87 y desde entonces tengo ejerciendo mi labor de profesional en el Hospital General Universitario de Elche. ...aunque también está estado fuera, en el extranjero... ...haciendo tesis y demás... ...pero eh, él ya cogió, cuando fui primera vez presidente... ...en el año 89, el Congreso de la Sociedad... ...y ahora que soy otra vez presidente... ...pues eh, creo que le tocaba ya desde esa época... ...volver a uno un, un congreso... ...de la Comunidad Valenciana... ...donde la reumatología tiene un peso importante... ...vamos a acudir, no solamente gente de reumatología... ...de la Comunidad Valenciana, sino de toda España... ...vamos a ser más de 100 reumatólogos... ...y vamos a tratar todo, a tratar todo el tema... Eh, reumatológico, post-Covid y de las enfermedades que eh, están apareciendo nuevos tratamientos que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues eh, vamos a, a ello. Primero, antes que nada, ¿son muchas las enfermedades reumatoides que existen en estos momentos y cuáles son las más frecuentes, las que eh, tienen mayor incidencia en la población? Los reumatólogos tenemos un problema que mucha gente no sabe lo que es eh, reuma. Pone reuma como si fuera una enfermedad única, pero son más de 100 enfermedades de todo tipo. Enfermedades que los reumatólogos nos dedicamos a la parte médica del aparato locomotor. Somos internistas del aparato locomotor. Y vemos enfermedades tanto de tipo degenerativo, como es la artrosis, como es eh, la osteoporosis, como metabólicas, como es la gota, o enfermedades autoinmunes, que son las más graves, en las cuales el sistema inmune se equivoca, funciona bien y empieza a atacar el propio organismo, como puede ser la citerumatoide, el lupus, la criodermia, la vasculitis, Entonces tenemos una panoplia amplia de enfermedades reumáticas de todo tipo que tratamos médicamente y eso nos diferencia de los traumatólogos cirujanos ortopédicos que lo que tratan es quirúrgicamente el aparato locomotor o los rehabilitadores que solamente hacen rehabilitación, pero no solamente el aparato locomotor, sino de las estructuras como el tejido nervioso o puede ser cardiológicas. O sea, el reumatólogo es el especialista de, el médico del aparato locomotor y todas sus enfermedades y cuentan eh, lo, los demás especialistas cuentan con ustedes para tratar esas situaciones podría bajar bajar el volumen de la radio si si es viene que la radio puesta es que se, se acopla vale no tengo la radio, ah no? no entonces no sé qué es que me estoy escuchando Pues no se amplifica, coquita, se ¿no? puede amplificar, tiene el manos libres, eh, podría no tener el manos libres, es que parece que se amplifique. <risa> pero bien, eh, ¿es importante que los demás especialistas cuentan con el especialista eh, reumatológico para tratar todas estas enfermedades, que son más de 100? Pues sí, especialmente tenemos una relación con medicina de familia, que son uno de nuestros principales eh, consultores. Eh, ...el médico de familia consulta cuando hay una afectación... ...del aparato locomotor de carácter médico... ...sin traumatismo previo, es importante... ...si hay un traumatismo tiene que ir al traumatólogo... ...como indica su nombre... Eh, ...pero si hay una aparición de una inflamación en alguna articulación... ...o eh, sobre todo en los periodos posmenopáusicos... ...que la mujer tiene que controlar la masa ósea... ...o eh, cuando se inflama una rodilla... ...porque empieza a tener clínica... ...cuando se pone a andar... ...toda esa patología del aparato locomotor... Eh, ...sin traumatismo previo es la que nos consulta el médico de familia principalmente, pero tenemos otros especialistas con los que colaboramos internamente, como pueden ser los neumólogos o los, incluso los oftalmólogos, porque sí. muchas enfermedades de carácter autoinmune afectan al ojo y inflaman, sí. entonces tenemos de una variopinta colaboración con otras especialidades. Eh, vemos que la artrosis o osteoporosis sí tienen una gran incidencia en la población, ¿tienen en estos momentos ustedes con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, mejores tratamientos? para, para la, esta para la, sí. estas para estas enfermedades, la artrosis, por ejemplo, y la osteoporosis, por no so, perdernos. La osteoporosis y la artrosis es la, son las enfermedades más prevalentes. En la osteoporosis sobre todo hay que hacer prevención porque la por, mujer postmenopáusica es cuando hay que empezar a incidir en controlarla y poner un tratamiento cuando ya la pérdida de masa ósea es significativa. Y en la artrosis también se puede hacer una prevención eh, porque solamente algunas de ellas degeneran y al final eh, lo que hay que evitar es que terminen en una prótesis porque ya no hay articulación. Entonces, estamos eh, sobre todo en la osteoporosis tenemos medicamentos muy eficaces que evitan que aparezca la osteoporosis y en la artrosis en los próximos años tendremos eh, medicaciones importantes, aunque hoy ya están utilizando algunas que no tienen todavía un certificado Eh, científico, valorable, pero lo están utilizando por parte de algunos médicos, e incluso algunos reumatólogos, y queremos discutir ampliamente, porque si no hay evidencia científica, no creemos que debería ser tratada con nuestros medicamentos. Pero los próximos años van a haber medicamentos que retrasen el envejecimiento del aparato locomotor. Y esta es una de las charlas magistrales que va a dar la, sí. la doctora María Blasco, una investigadora de primer nivel a nivel mundial, en una de las charlas magistrales del sábado. Eh, pero está hablando de un futuro. Esos medicamentos aún no han llegado. Bueno, eso es lo que decía también en el anterior congreso, que hay una serie de entrevistas que me realizaron cuando hice mi tesis doctoral que medían los medicamentos biológicos, no químicos, biológicos, para tratar la enfermedad autoinmune. Hoy día es, eh, es, es un hecho que estamos evitando la progresión de las enfermedades de la enfermedades autoinmunes y en la reumatología prácticamente no tenemos ingresos en el hospital porque todos nuestros enfermos se pueden controlar de forma ambulatoria. O sea, esa, la revolución que ha habido con las medicaciones biológicas son muy caras, hay que en el hospital, pero ha hecho que todos nuestros pacientes con artritis reumatoide, con lupus, eh, con eh, enfermedades realmente importantes, con artritis psiquiátrica, eh, puedan hacer una vida normal simplemente con un pinchacito una vez cada 15 días o una vez al mes y no tengan que volver al hospital a estar ingresados por múltiples problemas y, y complicaciones que planteaba la evolución de estas enfermedades. ¿esos pinchacitos es eh, pinchar líquido a las articulaciones? ¿Es, es lo no, que está la, enfermedad, la enfermedad autoinmune es una, una alteración del... La enfermedad es una enfermedad del sistema inmune que ataca a las propias estructuras del organismo, ligamento, articulaciones, músculos. Entonces, con estas medicaciones biológicas bloqueamos determinadas moléculas que intervienen en la estimulación del sistema inmune y evitamos que se deterioren las articulaciones, músculos y ligamentos. Entonces, en la artritis psoriática, en la artritis reumatoide o en las políticas angliopoyéticas. Con ese pinchacito... Y estamos lo que se llama medicación biológica, que no es de síntesis química, es una medicación Bien. que se tiene que hacer a través de cultivos celulares, por eso es tan complicado, por eso somos los expertos en medicación biológica, aunque se nos ha consultado poco ahora con el COVID, y somos los primeros que hemos introducido este tipo de medicaciones eh, para tratar a los pacientes. Cuando dices somos, ¿quiénes? Los eh, médicos Re reumatólogos. de... Reumatólogos. Reumatólogos. Pero de, la, de Valencia, de la Comunidad Valenciana, de los hospitales españoles... Eh, la medicación biológica es una a nivel mundial. Y entonces empezaron a utilizarse a partir del año 2004. Eso eso de eso, no sé si se trata de eso, de las articulaciones. No, me entonces, la no, es, no. Tal, eh, no, no, y... es que no, no no se le oye, no se le oye bien. Eh, la comunicación parece que es un móvil, distorsiona la voz, sí, no sí, sé. Es, no, no, es... Es una lástima porque no se le no se le escucha. Vamos, voy a intentar recuperar otra vez eh, la comunicación porque todavía eh, tenemos que hablar de la No, no se le escucha, escucha No, no, no está muy robotizada eh, esta comunicación. Voy a intentar llamarle y poder sí. contactar con usted o a través del móvil o a través de un fijo. Vamos a intentar retomar esta esta entrevista. Por el interés que puede despertar ya que estamos hablando de enfermedades con mucha prevalencia en la población. 101.4. TeleEch Radiomarca.ercial Persionera. Pus, tableros, parques, cocinas y bricolaje.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Vamos a ver en este segundo intento si sí, tenemos la comunicación ya con niveles de calidad auditivos. Eh, Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Reumatología, estábamos hablando de los tratamientos que... Han, se ha avanzado mucho y sobre todo del tratamiento de los medicamentos biológicos que a nivel mundial, ya desde hace décadas, se están utilizando y con efectividad importante para determinadas enfermedades reumatoides. Pues sí, los medicamentos biológicos son de síntesis biológica, o sea, requieren cultivos celulares, se meten los genes en una, en una bacteria o en una célula inmortal y esta célula pues fabrica esos medicamentos, por eso son tan complicados y tan caros. De hecho, han sido los medicamentos que se han utilizado para bajar la inflamación en los pacientes con COVID que tenían inflamación pulmonar y tenían que irse a la UTI. O sea, esos medicamentos que no estábamos ya utilizando nosotros desde hace años, al tratamiento del antiteromatoide o la artropanía psoriática, se han utilizado para bajar la inflamación del pulmón. Lo que pasa es que una cosa curiosa es que en España se ha consultado poco a los reumatólogos, siendo nosotros los expertos en esos tratamientos. Hay algunos especialistas que quieren acaparar un poco la patología para... ...tener un poco de notoriedad y no nos han consultado... ...pero ya digo que es totalmente... ...venimos utilizando ya desde hace dos décadas... ...y nuestros pacientes ya no ingresan en el hospital... ...ni se deterioran y hacen vida normal... ...solamente como un pinchacito que se aplica... Eh, ...cada dos semanas o una vez al mes. Eh, por eso eh, es, no es casualidad que otros medicamentos... Eh, ...para la gota o para cual, artritis... ...estén funcionando bien para los enfermos de COVID... Eh, ...pero ya que no les han consultado ustedes... Eh, ¿qué secuelas están viendo ustedes que deja el COVID en otras enfermedades reumatoides? Porque supongo que, pues, por ejemplo, en el en lupus... Otras, en otras enfermedades reumáticas, el problema de los tratamientos biológicos es como, digamos, que atemperan o modulan el sistema inmune. Podría haber el problema de que si cogieran el virus, podían ponerse peor, pero no ha sido así. Si tenemos nuestros productos, salvo algunos de concretos que hemos dicho que se metase, por ejemplo, la vacunación o supriman la medicación en tiempo para que se vacúen y no ha dado ningún problema. De hecho, los enfermos que tenían estos tratamientos han tenido un COVID, si lo han pasado, más leve que los eh, pacientes que no tenían estos tratamientos. Eh, el tratamiento biológico eh, iba con nosotros otras décadas como he dicho, es, eh, estamos aplicándole en muchas enfermedades autoinmunes y hacen que nuestros pacientes tengan vida normal. Lo que sí que estamos viendo es patología post-COVID en las articulaciones. Estamos viendo síndromes de fatiga crónica síndromes de cansancio, de fibromialgia e incluso algunos fenómenos vasculares inflamatorios. Eh, en este congreso se presenta además una serie de 99 casos que presento yo sobre un cuadro de pseudotermiosis secundaria a, a la infección asintomática por COVID. Eh, esto es casi una nueva enfermedad. El COVID nos ha traído nuevos patrones clínicos y nuevas Eh, manifestaciones articulares que vamos a analizar también en Pero esas nuevas enfer eh, enfermedades que ha traído el COVID, eh, ¿tienen un patrón común? ¿Son dolor, fatiga? Pues hay de varios tipos. Este que le digo de la osteoporosis como si fuera una artritis, pero en las manos y en los pies. Eh, el síndrome de fatiga crónica post-COVID Eh, ...ya se describían en otras infecciones virales... ...y se ha visto que trabaja en mucha gente... ...que ha pasado el COVID porque tiene este síndrome... De ...que le cuesta andar, que se cansa fácilmente... ...que duerme mal... ...y luego los de las fibromialgias... ...tanto las que tenían antes fibromialgia... ...como los que no tenían aparecidos... ...síndrome de dolor crónico... Eh, ...ante el movimiento normal y la, y la vida normal... Eh, Entonces tenemos que afrontar nuevos tratamientos, nuevos eh, planteamientos en estos enfermos que están teniendo estas manifestaciones post-Covid. ¿Hay tratamiento para estos nuevos enfermos, para esa artritis en las manos y en los pies, para esa fatiga, insomnio, para ese dolor crónico? Pues siempre tenemos los analgésicos, hay que combinarlos de forma correcta para conseguir el máximo beneficio. Eh, no existen enfermedades sino enfermos y la misma enfermedad en cada enfermo puede ser diferente y requerir unos diferentes tratamientos. Eh, por eso, de momento, no trata a nuestros enfermos un ordenador, sino un médico. ¿Y sobre el lupus, eh, el COVID, eh, está atacando o está dejando secuelas a quienes padecen esta enfermedad? No, el, nuestros pacientes con lupus, también las estadísticas internacionales, esto esto se ha recogido a nivel mundial, no han sufrido un COVID peor que el resto de la de, de, los, ...de los pacientes que no tenían lupus... Eh, ...hay algunas enfermedades algunos tratamientos que empleamos en el lupus... ...que sí que pueden disminuir un poco la respuesta a la vacuna... ...por eso lo que hemos hecho es eh, modular la administración... ...de estos medicamentos para que la respuesta a la vacuna... ...sea lo más correcta posible... ...el lupus es una enfermedad, un síndrome que puede afectar... ...a muchos órganos, lo más grave es el riñón y el sistema nervioso central... ...y hoy día y una de las mesas que vamos a tratar... ...es sobre los nuevos medicamentos inmunomoduladores en el lupus. Eh, actualmente, pues eh, hace 50 años, el lupus va a tener un diagnóstico muy grave y hoy día, pues prácticamente hace vida normal y lo que intentamos es que no se lesionen los órganos eh, diana principales, como el riñón o el tejido nervioso, aparte de las articulaciones que prácticamente lo único que dan son manifestaciones articulares leves o moderadas. Eh, por lo que ha comentado, eh, ¿van, ¿van a tener ustedes mucho trabajo en el Congreso? Porque casi van a abordar casi todas las enfermedades y, y, y, sobre todo, la vinculación que ha tenido el COVID en, en estas patologías en el Congreso. Pues sí, tiene gente de primer nivel a nivel de nacional eh, y algunos de los nacionales que vienen son de categoría mundial o internacional, como la charla magistral y también una charla magistral que nos da... Que damos del departamento de inmunología y biotecnología del cual es un profesor de la Universidad de Alicante sobre modulación de, del sistema inmune a través de las madres, sobre todo en las tiroideas, una primera autoinmunidad, o sea, que vamos a tener realmente un congreso intenso con nivel muy alto, muy alto, prácticamente sea un congreso a nivel nacional perfectamente equiparable. Eh, eh, las novedades las ha, las ha avanzado eh, pero eh, alguna de estas enfermedades ¿Se puede prevenir? Usted ha dicho la osteoporosis, pero hay osteoporosis otra... Osteoporosis se puede prevenir, ¿sí? Otra que se pueda prevenir. Pues las de carácter autoinmune, como tienen un determinado trazo genético, los géneros no, aún no los podemos cambiar. En un futuro puede que sí, pero ahora de momento no. Pero la osteoporosis sí que se puede prevenir. La antroposis en gran medida, evitando la sobrecarga de determinadas articulaciones, también se puede prevenir. Eh, incluso la fibromialgia... Eh, podríamos modularla evitando esos factores de estrés que la empeoran. Eh, y el resto de las enfermedades que vamos a tratar, eh, pues es un poquito más complicado porque ya digo que las artritis eh, y las enfermedades autoinmunes eh, no podemos prevenirlas, pero hoy día los tratamientos hacen que los pacientes prácticamente lleven vida normal. ¿Y las enfermedades metabólicas que afectan al metabolismo, como por ejemplo la gota, también tiene mucha prevalencia? La gota sí tiene bastante prevalencia, lo que pasa es que ya se controla muy bien, porque lo único que hay que hacer es controlar el ácido úrico de la sangre. O sea, no se puede eh, eliminar porque hay que tomar tratamiento, pero estamos a un tratamiento igual que pueda ser la hipertensión eh, o pueda ser el colesterol. Además que hay que tomar una pastillita todos los días, mantener los que haya ácido úrico y ya no tendrá más ataque entre gotas. Simplemente es la colaboración del paciente para ser consciente que tiene que tomar la medicación, que es un factor importante. El cumplimiento de los tratamientos es uno de los objetivos en reumatología porque muchas veces son tratamientos de por vida. Pero, ¿estos medicamentos eh, pueden ayudar al paciente a poder retomar una dieta normal? Eh, a, a, ¿A poder tomar de... los alimentos sí. que siempre son eh, contraindicados, están contraindicados, podrían retomar con un tratamiento eh, médico? Hay pocos, hay pocos alimentos contraindicados siempre que sea de carácter moderado y no abusivo. Eh, la gota exige que realmente eh, aquellas sustancias que, elimine, que hacen que se elimine la el ácido úrico y que no se elimine el ácido úrico por la orina, que provocan mayor síntesis, pues no estarán indicados. Eh, esto es, eh, La gota sabemos que los, la frieza, la col de alta graduación eh, o el exceso de ingesta de proteínas puede precipitar un ataque. Pero en el resto bueno. de las enfermedades reumáticas eh, no está contraindicado prácticamente ningún alimento tomado de forma juiciosa y normal. O sea, que la alimentación para ustedes en la osteoporosis, la artritis eh, y otras patologías reumatoides eh, no no es un indicador importante o, o sí lo es o una buena alimentación también ustedes rec recetan a los pacientes. bueno Hay cosas normales en la vida, o sea, no fumar, no volver al alcohol en el exceso y comer alimentos sanos, dieta mediterránea, eso es lo mejor que podemos hacer. Eh, pero en eh, pues la estroporosis es importante tomar eh, productos lácteos y derivados de la leche. Eso sí que está claro. O a sea, una persona que no tolere la leche o que no tome productos derivados de la leche, eh, pues hay que suministrarle y a partir de determinada, además, porque a partir de los 40 la vitamina D no se sintetiza bien, aunque tomamos mucho el sol. Entonces, por eso en muchos países enriquecen determinados alimentos con vitamina D. Y por eso es la mujer por perimenopáusica es importante iniciar ya un tratamiento con vitamina D. O sea que esa es una recomendación. Te... Pues Francisco Navarro, no hay tiempo para más. Eh, ponemos el punto final. Muchas gracias eh, y espero que sigan eligiendo más a menudo Elche como sede de este congreso de Sociedad de la Sociedad Valenciana de Reumatología, como el que se va a iniciar mañana y terminará el sábado. Son dos días y terminará el viernes. Viernes y sábado. Eh, son dos días que tienen ustedes por delante. Muchas gracias. Nada, a ustedes por la, por pasarnos a dar la información. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 La, la, la, la primer supermercado la, la, Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, todo lo que necesitas todos los días del año. La glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 12 y 20 minutos de la mañana y nosotros continuamos con más música, la de Alejandro Sanz, el éxito suyo Su corazón partió. Corazón. Ya lo ves que no hay dos sin dimes, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve ves Corazón que no siente Corazón que te miente, amor Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti y fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sabes tú, te lo digo yo, después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. Desde que me curaste cuando estaba herido y si hoy me dejas de nuevo el mi corazón.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 Nueva gama híbrida Mazda Pura diversión Hasta fin de mes descuentos especiales en toda la gama híbrida Descúbrela en Romautos Concesionario oficial Mazda en Elche Junto al Leroy Merlín Salida 518 autopista a 7 La Glorieta Con Rosmar Alonso Quedan 4 minutos para llegar a las 12 y media De la mañana Y nosotros seguimos con más música La de Joaquín Sabinan Y nos dieron las 10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 y desnudos al anochecer nos encontró la en luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos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 en el cuarto donde aquella vez se quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y la once, las doce y la una y las dos y las tres, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las 11 Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer no se encontró la luna 101.4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 Y en música volvemos a retroceder al pasado para escuchar a los Mustang Ay, y disfrutar de su balada, la de Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, allá en los años 20, formaron contra el orden un temible clan. Bonnie and Clyde y una chica que poco tiempo fueron dos reyes del mar Lo malo fue que su primera infracción saliera bien resultando que su crimen sin castigo quedó. Clyde. Muy pronto mejoraron su hazaña y atracaron importantes bancos. Todo lo que hay, monedas y billetes, hay coche y no te inquietes, dijo Bonnie a Clyde. Lo malo fue que un hombre muerto quedó al intentar con su arrojo evitar el robo de Bonnie. Tu ay Ponien quite para bor por cualquier porre este el bal Juntos cayeron en una emboscada que fue fatal. Su vida fue un desastre. Al mundo entero asustó. Tarde o temprano caerían. La ley espera y Bonnie and Clyde fueron por poco tiempo reyes del mar. Puesegu la crónica nos cuenta la historia muy cruenta en su desenlace nadie en combate que fueron sorprendidos cayeron mal heridos y llegó su fin Bonnie and Clyde Así como vivieron Por siempre al fin se unieron Al morir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 Nos acercamos ya al final del programa La Glorieta, antes de leer las ofertas de empleo que tenemos colgadas en nuestra web www.lelch.es Vamos a seguir disfrutando de más música, como la de Agua del Pozo del Consorcio. Aquellos tiempos que mi amor fue para ti, aquellos besos que no fueron para mí, en tu mentir yo me creí, que tus encantos me rendí, has de sabido que al fin te iba yo a perder, hubiera dado yo a beber. Agua del foco de la Virgen Mexicana, para que aprendieras a querer, Ya no te acerques a mi lado a coquetear jamás, jamás, jamás. Pues ahora miro con desprecio sin igual tú deslealtad. Ya no me sigas malogrando el corazón, Que es que voy a ser el tonto que antes fui, si quieres dar a otro tu amor i se acabó que pueda bien y no te vuelva a suceder con el amor no hay que jugar de un hombre macho que te dio su vida entera jamás te vuelvas a burlar tú te creíste que sin ti me iba a morir ah, ah, ah, ah, ah. no te esperabas que me fuera yo a reír de tu traición Más he sabido que al fin iba yo a perder, te hubiera dado yo a beber agua del fondo de la Virgen Mexicana para que aprendieras a querer. creíste que sin ti me iba a morir ja, ja, ja, ja, ja. no te esperabas que me fuera yo a reír de tu traición mas he sabido que al fin te iba yo a perder y hubiera dado yo a ver agua del fondo de la virgen mexicana Pa' que atendieras a 101.4 teleelch elx Radio Marca.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 Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta, tú la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira a un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Rápido sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer. Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer. Y camina del pie cu saca un revólver pesaburrente y va guardándolo en su cartera pa que no estorbe. Un 38 Smith Wesson del especial carga encima pa que la libre de todo mal. Si Pedro la bacha punjalen mano le fue encima. El diente de oro iba alumbrando toda la vereda, hizo fácil mientras rey el sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro la cayó en la acera mientras baila que revolver en mano y de muerte herida a él le decía yo que pensaba hoy no es mi día esto es ala". pero Pedro Navaja tú peor tú estás nada y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió no hubo curiosos no hubo preguntas nadie lloró solo un borracho con los dos puertos me volvé el puñal los pesos y se marchó y pensando se fue cantando desafinado. el coro que aquí le entra que ida el mensaje de mi canción la vida te da sorpresas sorpresa te da la vida Ay, Dios. Vida. Ay, Pedro nada más donde gira, en a mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas da la vida. Valiente pecador, alanzó lo en vez de una sardina un tiburón enganchante.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 .com 101.4 Teleelch Radio Marca. La Gloria con Rosmaría Alonso Pues quedan ya 11 minutos para llegar a la una en punto del mediodía Queda ya muy poco para poner el punto final al programa La Glorita. Pero aún tenemos tiempo para leer esas ofertas de empleo que cada día actualizamos en nuestra web teleelch.es. Si están interesados en alguno de los trabajos que ya hemos avanzado a lo largo de este programa, tomen buena nota. Si es que ahora no pueden acceder a nuestra web teleelch.es porque ahora sí vamos a decir los teléfonos de todas esas ofertas de empleo. Hay una fábrica de calzado en Asped que eh, busca un lijador para botier y otro trabajador para dar cola, ambos con experiencia. Pero no hay que llamar sino mandar un whatsapp a este teléfono, a este número de, de móvil, el 682-3844-35. También se necesitan aparadoras para interior y exterior y aquí sí si pueden llamar a este teléfono al 667. 5 -1 -0 -1 -0. También se necesita un chófer con carnet C, mascap y tarjeta de tacógrafo y hay que llamar a este teléfono al 699995178 Hace falta otro conductor, pero de camión grúa y hay que llamar al 674-517317 Urgen operarios de limpieza con carné de conducir y dejan este otro teléfono 671 62 84 53. También se necesita una rebajadora para interior y hay que llamar al fijo 965 43 99 64. Además otra empresa de calzado necesita un encargado para la mecánica con experiencia en producción de invierno y dejan el siguiente móvil: 655 31 92 24. También se busca una aparadora para hacer costuras: 639 61 74 70. Hacen falta eh, personas para timbrar ...y dejan el siguiente móvil... 636 94 60 22 ...otra fábrica en esta ocasión de vulcanizados... ...precisa un encargado de producción... ...y vulcanizadores al corte... ...y hay que llamar... ...si están interesados en este empleo... ...al 966-77-9530... ...y seguimos ya con las eh, últimas ofertas... ...hace falta camarero o camarera para turno de tarde. Hay que llamar al 617 23 89 70. También se precisa cortador de máquina automática 630 44 07 11. Y en un restaurante en Torrellano mmm, se busca ayudante de cocina 625 69 61 03. Y además también se requiere una persona para timbrar. 8 60 5953 si ustedes están interesados en eh, publicar sus ofertas de empleo o sus demandas de empleo pues sólo tienen que llamar a nuestro contestador automático que es el 996 606 1830 y pueden hacerlo de lunes a viernes porque las ofertas de empleo las actualizamos, las vamos a actualizar cada día en esta web en teleelch.es y a las 12.50 de todos los días aquí en el 101.4 en teleelch radiomarca, en este programa leeremos todas las ofertas de empleo que una hora o dos horas antes avanzaremos. Pues bien, ya hemos llegado al final, son las 12 y 53 minutos de la mañana. Hacemos una recapitulación de lo que les hemos ofrecido en el programa La Glorieta, que como saben, por ser verano, por tener vacaciones, por nuestra compañera Rosa Lucas, no hay entre amigos, pero esta, este programa eh, pues se expande y va más allá de las dos horas iniciales de duración. ...y llega hasta la una del mediodía... ...y llega con todos los contenidos que les ofrecemos... ...y con todos nuestros colaboradores... ...hoy no hemos tenido tertulia... ...pero hemos continuado con esa ronda... ...a los portavoces políticos... ...con motivo de la celebración del Pleno Ordinario... ...del mes de junio... ...hoy le ha tocado el turno... ...a la portavoz del Grupo Municipal de Vox... ...Aurora rodín ...también hemos eh, continuado... ...después de su entrevista con Pep Coy, que él es miembro del Sindicato de Treballadores del Enseñament del País Valencià para hacer balance de este curso eh, escolar que acaba hoy precisamente en la UNESA Miguel Hernández ponen en una ceremonia el final al curso académico, pero el curso escolar terminó la pasada semana y hemos hecho balance de eh, pues los planes de contingencia que han servido para mantener las aulas como espacios seguros eh, frente al COVID. En este curso también muy complicado, porque ha habido que mantener las ratios, desdoblar clases y sobre todo renunciar a muchos espacios comunes en muchos centros educativos para poder mantener esas distancias de seguridad y evitar los contagios. También nos ha hablado de las novedades que se incorporan a partir del, pr del próximo curso escolar que comenzará el 8 de septiembre. Los sindicatos piden un retraso porque hay muchas novedades por esa nueva ley CELA que se ha aprobado y que se aplicará hay todavía. Eh, ...mucho camino que recorrer para su implantación... ...y por eso piden más tiempo para ello... ...y también para las modificaciones... ...que se puedan introducir en los planes de contingencia... ...en función de cómo evolucione la pandemia... ...y por ser jueves hemos tenido también ese programa... ...el Rincón Gastronómico con Manoli Gelaver y Nieves Gil... ...y en la segunda parte del programa... ...pues hemos mantenido dos entrevistas... ...una de ellas al presidente del Club Rotary Elche... Juan jesús González porque termina su mandato, hemos hecho balance, memoria y también hemos recordado esos expedientes académicos que han sido premiados por los rotarios, por los dos clubes rotarios que siempre se premian a, en, al final de los cursos académicos. Los mejores expedientes ayer recibieron una compensación económica por los rotarios y mañana en ese cambio de presidencias también se van a entregar galardones, tanto en ...a los empresarios y profesionales... ...que fueron reconocidos el pasado año... ...como a los de este año... ...Juan Castaño... ...archivero municipal y patronato... ...y patrono del Misteri... ...recibirá el galardón... ...por su trayectoria profesional... ...y el galardón por la trayectoria empresarial... ...será para Joaquín Pérez... ...el fundador del Grupo Soledad... ...y el año pasado... ...pues también se entregó esos galardones... ...a la trayectoria empresarial... ...pues a José Pérez... Paredes Castaño, quien tristemente falleció en accidente hace unos días y por tanto se recogerá ese premio a título póstumo por parte de su hijo mañana en esa gala de cambio de presidencias de los Rotarios. José Paredes Castaño fue el galardonado en la trayectoria empresarial en 2020 y el galardonado por su trayectoria profesional ha sido para el arquitecto y Antonio Serrano bru Y hemos terminado con la entrevista al presidente de la Sociedad Valenciana de Reumatología, el doctor Francisco Navarro, porque mañana se celebrará en Elche ese congreso anual de eh, Valenciano de Reumatología, donde expertos de todo el país y de primer nivel abordarán los nuevos tratamientos y las nuevas eh, técnicas que se han puesto en marcha para poder... Eh, ...pues combatir esas enfermedades reumatoides... ...que son más de un centenar y muchas de ellas tienen... ...una gran prevalencia entre la población... ...y también para debatir los efectos eh, que ha dejado el COVID... ...en esas enfermedades reumatológicas. Esto ha sido a grandes rasgos un resumen... ...de lo que les hemos ofrecido hoy en el programa La Glorieta... ...son las 12 y 58 minutos y en dos minutos... Pues nuestras eh, chicas de los informativos Marga García y Ana López se sentarán aquí para traerles toda la información de esta jornada de jueves 1 de julio. Nosotros nos marchamos pues con una canción también del pasado. Nos hemos quedado en la década de los 60. Nos vamos con Marisol, con tu nombre me sabe a hierba. Volvemos mañana. te quiero a ti, porque te quiero, cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero, dejo los montes y me vengo al mar. tu nombre me sabe a hierba, of the river, of the river, of the river. Your name I have been in the river, in the river, and in the river. Because I love you here. Because I love you. Because I love you. Even if